Edenex. Emitimos 24 a las al día para todo el mundo. Edenex, la radio del misterio en internet. Bienvenidos a Radio Edenex. Bienvenidos a la noche de Samaín, en Misterio Directo. Fiesta pagana que cada año cobra mayor fuerza. Noche en la que los espíritus de toda índole son liberados para que deambulen libremente por este mundo terrenal. noche completa de sorpresas, de grandes invitados y de originales experiencias que realizaremos en directo, como siempre. Por el momento os anticipo que necesitaréis de una vela, tenedla a mano. Música Gracias a los que nos seguís desde nuestra web en directo www.edenex.es, también a los que nos escucháis desde la FM de varias ciudades españolas y también, como no, a los que lo haréis mediante descarga. Cuando muera la voz por los cielos en la oscuridad y la luna sombra panteón Por los que descansan en paz De una tumba suele asomar Un fantasma que busca el amor De la hermosa y angelical Joven hija del enterrador Cuentan que sale a vagar El cementerio tre tumbas y obras marcha busca magia misterio intriga os esperan tras el sumario del programa Samhain, Samhain, es la festividad de origen celta más importante del periodo pagano que dominó Europa hasta su conversión al cristianismo. En la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre se celebra el final de la temporada de cosechas en la cultura celta y es considerada como el año nuevo celta, la estación oscura. Era el día de la apertura al otro mundo. Hoy contamos para hablarnos de estos ritos y de la historia contamos con el experto Jesús Callejo lleva más de 5 años escribiendo relatos de terror para programas tales como Milenio 3 o Cuarto Milenio todos le conocéis, también le teméis hablaremos con Teo Rodríguez y conoceremos entre otras cosas de dónde surge su inspiración Mónica Ruiz Sánchez es una reputada tarotista y vidente. Está además especializada en magia blanca y es conocedora de los entresijos de la magia oscura. Discípula del marqués Diego de Araciel nos hablará de los temas más complejos de estas mancias. Seguidamente abriremos un debate sobre estos polémicos temas. Nos acompañarán el periodista David Cuevas el historiador Juan José Sánchez Zoro, el escritor e investigador José Manuel Frías y nuestro compañero Jesús Ortega. El cine de terror no podía faltar en esta tenebrosa noche y con quién mejor contar que con el crítico cinematográfico Miquel Navarro. Seguro que os suena el espacio radiofónico Visiones de la Antigüedad Pues bien hoy nuestro amigo y compañero miguel ángel maca nos presenta un extraordinario dossier sobre el origen de esta fiesta pagana la noche oscura que hay en adelante muchas sorpresas algunos relatos de terror y sobre todo lo que el destino las almas libres en este caso nos separ Es jueves 1 de noviembre. Nos acompaña la luna en su fase menguante. Bienvenidos a todos. Aquí comienza Misterio Directo, especial noche de Halloween. Misterio Directo. Misterio Directo. Misterio directo. manuel Frías, eh, escritor, investigador, eh, Hola, aventurero, y ya ves la aventura de esta noche en la que nos ah, hemos metido. Apasionante. Por primera vez en Misterio Directo está con nosotros eh, don Jesús Callejo, eh, investigador, escritor, especialista en el folclore, y las leyendas, y con Tertulio, fue con Tertulio en la Rosa de los Vientos. Eh, don Jesús, muy buenas noches y gracias por, por atender la llamada de Denex. Muy buenas noches, Alberto. Nada, todo un placer en esta noche tan mágica. Ajá. Pues queríamos saber un poquito el origen de Halloween, porque hoy lo vemos, cada año lo vemos un poquito más más afianzado en la cultura española, cuando siempre ha sido algo pagano, ¿no? Sí, la verdad que sí. Prácticamente todas las fiestas cristianas que celebramos tienen un origen pagano. Luego, con el tiempo, como bien sabemos, se fueron cristianizando porque, bueno, no podían quedar resquicios de antiguos cultos y en el caso de, de la fiesta de todos los santos que es lo que se celebra en el en el calendario cristiano y luego la de los difuntos pues evidentemente tiene también un origen pagano que no quiere decir que no fuera religioso evidentemente eh, ¿qué orígenes? hay muchísimos mira, uno de los para mí clarísimos se habla del Samaín Celta incluso nos podemos remontar también a antiguas festividades romanas de hace dos mil años Pero lo que está claro es que lo que se celebra en esta noche es una fiesta dedicada al recuerdo de las personas que han fallecido, que las personas queridas y dentro de una familia de un grupo social que han fallecido y que se consideran que están en otra parte, en otro mundo, pero también cercano a nosotros. Entonces, lo que se ha hecho con este, con esta fiesta cristiana, cuando se decide por, por cuestiones, se puede decir que estratégicas, Eh, cristianizar un culto que siempre se había hecho a los muertos en Samhain Celta es posiblemente la referencia más cercana pero sin olvidar y eso fue vista, un pequeño fallo que cometió una iglesia a la de cristianizar sin olvidar que estamos celebrando un culto a los difuntos, por lo tanto el día 1 no debería haber sido el día de todos los santos sino el día de difuntos cuando realmente Esa festividad la pusieron el día 2, al día siguiente. Pero bueno, yo creo que fueron pequeños fallos estratégicos y se olvidaron un poco de lo que es la esencia de esta noche mágica en la que los celtas, los etruscos, los romanos, decían que es mágica porque se abren las puertas del mundo visible al invisible. Es decir, por unas pocas horas podemos tener contacto con aquellas personas a las que hemos querido y que han pasado a otro plano de vibración. Eh, sí que es cierto que, que bueno... Eh... ¿A qué crees que se debe ese fomento de, de esta tradición en España en estos últimos años? Bueno, ya sabes que todos los foráneo, y sobre todo si es del mundo anglosajón, pues eso interesa muchísimo, ¿no? Así que el chamaín, que se empezó a celebrar pues en todos los pueblos celtas, lo, las que llegan, todos los pueblos, los irlandeses, los galeses que llegan a, a Estados Unidos, al nuevo mundo, llevan también con ellos sus tradiciones, su gastronomía, sus fiestas, su como no, pues sus cultos hacia lo que ellos consideraban que era pues una fiesta totalmente sagrada, que era el culto a los muertos de Estados Unidos, con lo que ya sabemos, en fin, y toda la parafernalia que hay alrededor de las películas eh, truculentas que se han hecho, pues ha pasado a otros a otros lugares, a otros países, en este caso a Europa y por supuesto a España. El problema es que a España, como suele pasar en estos casos, como no es una tradición nuestra, nosotros tenemos la fiesta de todos los santos, pues confundimos muchas cosas y hay creencias erróneas. De hecho, no es una fiesta a las brujas ni al diablo. ¿Y cuánta gente vemos tan disfrazada de brujo y de diablo? La fiesta de las brujas es la noche de Valpurges, que es una fiesta germana y se celebra en otro momento, que es en mayo. Bueno, otra de las eh, cosas que se, han que se han transmitido de forma errónea desde mi punto de vista es que se piensa que los druidas eh, celebraban sus rituales en los hosticios y en los equinoccios. Y no es verdad, se lo celebraban 40 días después de esas fechas, tanto de los hosticios como de los equinoccios. Uh -huh. De hecho, una de las fiestas claves para los celtas es esta, es Shamaí, que es el 1 de noviembre, o la de Beltáin, que es el 1 de mayo, que es la noche de es que os acabo de comentar, o el 1 de febrero, que es el INVOL, o el 1 de agosto, que es el luj -Nasad. Es decir, que hay una especie de totum revolutum alrededor de ciertas creencias que pensamos que son autóctonas y que en absoluto, sencillamente, son importadas y encima, para colmo, y aquí está, yo creo que lo gracioso es que las importamos malas, que las celebramos como nos viene en gana y al final la gente ya no sabe muy bien lo que es el Halloween y lo que significa el Halloween y cuál es la esencia. Yo digo que la esencia siempre... ...es el culto, la veneración y el recuerdo a los difuntos. Qué interesante. Eh, también es interesante el, el que hay gente que, que cuando hablan de los celtas... ...hablan de gente cruel, de gente que posiblemente fueran parecidos a los mayas... ...en cuanto a sus rituales. Eh, ¿Estamos equivocados? Bueno, la verdad que comparar a los celtas con los mayas es comparar muchas cosas... Yo creo que las comparaciones son obviosas, y nunca mejor dicho en este caso, ¿no? Uh -huh. Los celtas eran un pueblo guerrero, o sea, no lo olvidemos. De hecho, conquistaron muchísimos sitios y estuvieron también en la península ibérica. Lo que pasa es que hay cierta confusión entre los celtas y los druidas. Los celtas, claro, que sí que hacían sacrificios, pero no sacrificios al estilo celta de que arrancaban con un cuchillo de diosidiana el corazón, sino sencillamente que decapitaban a algunos de sus enemigos porque se pensaba que en la cabeza recibía el valor y se han encontrado muchísimos enterramientos masivos de enemigos de los celtas a los que habían de capital o les esclavizaban, o sea que era algo habitual en aquella época. Otra cosa distinta son los druidas, los druidas son los sacerdotes o los chamanes de los celtas, aquellos que conocían y practicaban sus cultos, la religión, el contacto con los dioses y por lo tanto pues todo tipo de ceremonias, y esa gente sí atesoraba un saber Eh, milenario, son los, son los druidas, que por cierto había distintas cast castas de druidas, pero bueno, no es el momento ahora de entrar en detalles, pero los druidas son los que se acercaban a los bosques sagrados, los que recogían el muérdago, los que preparaban esas pociones que conocemos por Aster y Sobelis aquellos que asesoraban, que conjuraban, que hacían prácticamente todo tipo de labores y que dentro de las castas sociales de, de los pueblos celtas por debajo del líder, del líder del líder de la tribu, es decir, de, del jefe militar, estaba el druida. Es decir, que hacía un respeto absoluto hacia lo que decía, pero cuidado, el druida, para apesorar esos conocimientos, no lo hacía de la noche a la mañana. Él tenía que estar en un colegio druídico, tenía que eh, asesorarse de los maestros druidas y al cabo de más de 20 años es cuando alcanzaba realmente la categoría de persona respetada, es decir, de chamán, de ese sumo sacerdote que en las culturas celtas se les llama druida. El druida no tiene nada que ver, ya digo, en, en cuestiones militares con los celtas, que evidentemente si fueron lo que fueron y si conquistaron lo que conquistaron es porque utilizaban técnicas bastante salvajes. En cuanto a los elementos que, que pueden quedar hoy en día Esos residuos que pueden quedar En, en nuestra sociedad eh, ¿Cuáles podríamos destacar? Eh, los celtas es sí, decir, sí. Uh -huh. Bueno pues eh, quedan bastantes cosas Dentro de lo que era la influencia de los pueblos celtas Aquí en la península ibérica Su influencia quedó reducida sobre todo a, al noroeste Todo lo que es Galicia no Es más sensible y más visible La influencia celtas en eh, Gran Bretaña y sobre todo pues, en los pueblos irlandeses. ¿Qué influencia ha quedado? Menos, me refiero a España, ah. menos de la que pensamos. Fíjate que ahora es, está muy, muy de moda escuchar música celta. La música celta es una invención moderna. No se sabe cómo, cómo era la música celta ni cómo eran las canciones celtas. Nos podemos imaginar... A raíz de los instrumentos musicales que nos han llegado a nosotros Pero no sabemos si la música celta que escuchamos actualmente Era la que se escuchaba hace 2.500 años Entonces lo que se ha hecho del mundo celta Que es una invención, en el mejor sentido de la palabra utilizando invención En el siglo XIX es rescatar eh, distintas tradiciones Incluso a guerreros y guerreras celtas Que también había heroínas femeninas Pues para reivindicar pues el cierto... ...cierta historia que se había perdido... ...sobre todo en pueblos de Verapretalla... ...y a partir de ahí se ha creado... ...pues eso, mucha fabulación... ...alrededor de un pueblo histórico... ...del que desconocemos prácticamente todo... ...porque los druidas... ...no transmitieron sus conocimientos por escrito... ...todo era tradición oral... ...así que imagínate, lo poco o lo mucho... ...que sabemos de los pueblos celtas... ...lo sabemos por sus enemigos... ...por ejemplo, por Julio César... ...que fue uno de los que conquista las Galias... ...y una de las personas... Que conocía esas tradiciones Pero por oídas Es decir, por lo que le contaban Así que hemos perdido el núcleo principal De un pueblo que su tradición escrita Y si no nos llega lo aparte escrita Lo que nos llega son los comentarios tergiversados la mayoría de las veces Por sus enemigos Así que ahora mismo todo lo que sabemos O casi todo lo que sabemos o hacemos Relacionado con los celtas Incluida esta fiesta Es mmm, una recreación Muy mmm, bastante romántica, bastante artística, muy poco religiosa lo que nos ha quedado ahora, me refiero al Halloween, pero sí muy lúdica. Lo que se ha intentado hacer ahora mismo es recoger determinados restos desperdigados de esas tradiciones y luego pues crearnos todo una especie de, de corpus semihermético de lo que pensábamos que hacían los celtas uh -huh. y de lo que pensamos a lo que hacían yo creo que hay un camino bastante largo. Pues eh, siendo hoy una noche tan mágica, no es menos cierto que tú eres el alma mater de un proyecto relacionado con rutas del misterio. Creo que hoy sería una noche ideal bueno. para, para, para hacer una ruta de este tipo, ¿no? ¿Puedes hablar con ah, de este proyecto? Sí. Eh, dime, dime, dime, sí, perdona. Sí, no, háblanos un poquito del proyecto este que sí. que tienes. No, dices que es una ruta ideal para esta noche Yo creo que a lo mejor esta noche es la menos ideal Porque hay unos cuantos que están haciendo su ruta Con el truco trato Y que nos acaban de enterar muy bien Lo que es una cosa y otra y, y, y lo de la calabaza, de iluminar, estas cosas De hecho, fíjate que es una noche iniciática En el amplio sentido de la palabra uh, Así que, sí es cierto que en ese sentido Se puede considerar que el viaje en este caso es el viaje que hacen los difuntos el Más allá, el más acá pues forma parte también de, de nuestra tradición viajera. Y en esa línea, como lo que tú decías, Alberto, hemos creado hace muy poquito una iniciativa turística que se llama Animamundi, fíjate qué palabra, recogida un poco de la tradición neoplatónica, de recogida de la tradición griega, para referirnos a un proyecto que eh, en sí mismo tiene una filosofía. Animamundi es el alma del mundo. Uh -huh. Es decir, es una concepción holística de que todo está relacionado y que los lugares mágicos tienen su propia alma. Lo único que tenemos que hacer es descubrirla, es viajar hasta Adid. Entonces este animamundi, estas rutas por la Iberia mágica, eh, y lo que ofrece son distintos recorridos, distintos paseos, pero siempre con ese componente común, que es misterio, que es lo insólito, que es la magia y que es la capacidad de dejarnos sorprender. Así que hay... Estamos eh, desde hace casi dos meses proponiendo estas alternativas, estos viajes y sobre todo estas experiencias, no solo para conocer determinados lugares mágicos, sino también para conocernos un poco más a nosotros mismos. Jesús, a las 12 y 22 minutos de la madrugada, eh, ¿dónde se están realizando este tipo de, de, de aventuras, por decirlo de alguna forma? A estas horas, en eh, ningún sitio que yo sepa, por lo menos es por Anima Mundi. Eh, lo que sí se está es haciendo, por pues, estas iniciativas, los fines de semana, que es cuando más gente se puede apuntar, y lo estamos haciendo también de forma paulatina. ¿Qué quiere decir? Que de momento hemos escogido tantas ciudades que nos parecen bastante representativas y vamos incrementando esta oferta y esta lista. Eh, y, por supuesto, una de las ciudades se eligió en primer momento, es Málaga. Málaga, eh, y a través de, de nuestro guía especial y nuestro cicerone de lujo, que es José Manuel Frías para una de las rutas y para la otra, que es la Málaga Negra, junto con Salvo Valverde, pues están haciendo una labor encomiable porque están representando un poco ese espíritu que te comentaba al principio de Ani Mamundi. Es decir, personas que sepan no solo el contenido, no solo los lugares a los que tienen que, que ir con los viajeros, que no turistas, que es una diferencia, yo creo que muy clara, pero no solo les enseñan esos lugares, sino que también les contagian su entusiasmo y lo que, para mí, creo que es la, la esencia también de, de estas rutas por la Iberia mágica, les intentan inculcar ese conocimiento que todos deberíamos tener, esa curiosidad por conocer el lugar donde vives, Y a través de ese lugar donde vives, sacar, extraer su magia, su misterio, porque cuanto más conoces del entorno en el que estás, aunque sea de forma transitoria, aunque estés de paso, pero cuanto más conoces ese sitio, más lo valoras, más disfrutas. Es cuando, de alguna forma, te sumerges, buceas en unas tradiciones, en unas leyendas, en unos hechos históricos, que cuando lo ves así, es cuando... Sientes un poco en contacto y en comunión Con el enclave Eso de encontrar tu sitio Solo lo puedes encontrar si conoces Toda esa información Cuando no conoces la información Pasas por allí, como mucho haces una fotografía Pero ni te impregnas de la magia Y del misterio Y por supuesto tampoco te empapa Esa sabiduría Para eso es necesario también tener a los mejores guías Una de las cosas que eh, hemos hecho eh, En Anima Mundi Es ...tener las mejores personas... ...los que más conocen cada sitio... ...y en Málaga, por supuesto... ...tenemos a dos de los grandes representantes. Uh -huh. eh, pero además de Málaga... ...hoy nos escuchan en todo el mundo... ...gracias a las ondas virtuales de Internet... ...a las emisoras que nos están reemitiendo... Por, por, por supuesto, su... hay más gente... sería Se Málaga por el sitio donde, donde emitís... ...pero tenemos uh -huh. rutas... ...evidentemente por Madrid, como no... ...siempre es uno de esos lugares... ...de casi el epicentro de todo lo bueno y de todo lo malo, y en concreto de rutas, pues desde luego, ahí sí que tenemos rutas para elegir y casi casi para aburrir, ¿no? Pero siempre estamos eligiendo pues aquellas que pueden sorprender. Ajá. Tenemos rutas también en Cataluña, en concreto en Barcelona, a través también de dos guías que es Miguel Aracil y Carlos Mesa, en Canarias, hombre. en Tenerife, en lugares tan como es el Barranco de Badajoz con Juanjo Delgado uh -huh. en Sevilla acabamos de inaugurar unas nuevas rutas con José Manuel García Bautista que es el que hace de guía el que lleva de la mano a los distintos viajeros que se vayan apuntando a estas iniciativas y poco a poco, ya digo vamos a ir incrementando, por supuesto Toledo porque en Toledo, tanto Gonzalo Rodríguez como Julio César Pantoja son los Las otras dos personas, junto con un servidor, hemos elaborado esta iniciativa turística, pero Toledo ya ya tenía esa tradición de rutas y de paseos urbanos por ese Toledo más ancestral, más mágico. Así que Toledo eh, ya estaba consolidada la ruta, se sigue consolidando y, bueno, muchísimas más cosas que iremos incorporando poco a poco. Pero, de momento, esas son las ciudades, esos son los enclaves en los que hemos fijado... Nuestra atención, nuestro destino Y ya te adelanto Que en breve pues irán surgiendo Más ciudades y en algunos casos También con su autobús Para recorrer zonas rurales Que, que de momento lo no estamos dejando de una de una forma secundaria Pero que cuando Empiece un poco el mejor tiempo Y cuando ya se vaya consolidando esta iniciativa turística No solo serán núcleos urbanos Sino también zonas rurales Porque hay que acercarse también pues a las cuevas A las ermitas a los bosques y a los lugares donde esa magia y esa hierofanía, como decían nuestros antepasados, es decir, esa manifestación de lo divino y de lo sagrado, pues es más evidente. Que, como ves, el abanico se irá desplegando poco a poco. Eh, eh, don Jesús, eh, ¿dónde pueden reservar las personas que estén interesadas en vivir alguna de estas rutas del misterio? Pues mira, es muy fácil. Eh, como somos, un, no es una agencia de viajes, es una iniciativa turística uh -huh. Eh, ...se hace a través de, de Internet y hay una página que apunten todos los oyentes, una página web que es las tres obdobles... ...rutasiberiamagica.com. Poniendo eso, aparece ahí, eh, pues eso, primero lo que es la filosofía, nuestras rutas, nuestros guías... ...el currículo que tiene cada uno de ellos y todas las opciones que ahora mismo estamos ofertando... Y todos los fines de semana todos los fines de semana siempre estamos ofreciendo alguna ruta o varias en alguna parte de españa así que esa sería la mejor forma ahí tiene también la forma de contactar de ponerse en contacto con nosotros a través de correo electrónico a través del teléfono y todas las dudas que le surjan pues se las iremos contestando porque bueno, esa es un poco nuestra nuestra misión y, y de momento pues eh, nos estamos encontrando pues, con la acogida favorable y el calor de tantas y tantas personas que están acogiendo esta iniciativa como algo que era necesario, por lo menos, coordinarlo a nivel nacional. Así que esa es la opción. RutaSiberiamagica.com Pasan 29 minutos de la medianoche de esta que comienza a ser la noche mágica de Halloween, la noche mágica de San Jaim. Eh, y ya por alusiones y para despedir a nuestro... Eh, ...invitado de lujo de, de esta noche... Eh, ...pues está aquí José Manuel Frías... ...seguro que algo que querrá comentar... ...bueno sí, desde luego... Eh, ...esta iniciativa... Eh, ...parece que está... Eh, ...teniendo bastante acogida por parte de... ...de aquellos viajeros, como bien dice... Eh, Jesús, más que turistas que de alguna forma se están enfrentando a una información, a, un, a una manera de sentir eh, el misterio y la cultura, porque también por supuesto los temas que tocamos forman parte del sello de identidad de cada una de, de las ciudades en las cuales estamos haciendo este tipo de, de rutas Y nada, simplemente eh, eh, agradecer a Jesús Callejo que haya estado con nosotros esta noche, no solamente para hablar de esta iniciativa, sino también de esta noche tan mágica eh, que estamos viviendo y que no todo el mundo conoce su auténtico origen y que, bueno, ahora hemos eh, profundizado un poquito más en su compañía. bastante más claro. Eh, don Jesús Callejo, investigador, escritor, eh, conocéis la voz por la rosa de los vientos. Eh, todo un honor haberte tenido esta noche con nosotros. Gracias. Eh, toda suerte de éxito y bueno y gracias porque sabemos mañana sale ese viaje bien temprano gracias por atender la llamada de, de next nada todo un placer precisamente en esas noches mágicas pues hay que hablar de estos temas mágicos y tanto la fiesta como el viaje y entendido el viaje como esa experiencia continua yo creo que era se merece ese espacio y que nos deseo toda la suerte del mundo no para Eh, no solo este programa tan especial, que ya sé que tenéis también otros mm, invitados, uh -huh. muy amigos también, nuestros ami amigos comunes. Os deseo toda la suerte del mundo y, por supuesto, que la magia invada y empapa, empate vuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, minutos de la madrugada eh, seguimos en radio de next en directo y bueno esta noche va a ser especial porque los relatos de terror no podrían faltar y si hablamos de relato de terror tendríamos que hablar de una persona una persona muy especial como se trata eh, josé manuel de teo rodríguez Sí, una figura imprescindible ¿no? en, en el mundo del relato de terror que yo creo que además son eh, de ...pequeñas casi joyas, ¿no? Yo creo que el relato, la diferencia que tiene con, con las novelas... ...es precisamente eso, que condensa eh, dentro de, de un pequeño texto... Eh, ...toda, toda el, no sé, la emoción, ¿no? ...podríamos decir, eh, de lo que podría tener una novela, ¿no? Pequeñas joyas y desde luego Teo es todo un, un especialista, un maestro... ...dentro de, de ese aspecto del ámbito literario. Pues hablamos, si te parece, con Teo Rodríguez. It's Por fin tenemos con nosotros en esta noche de Halloween a Teo Rodríguez, eh, seguro que habéis escuchado infinidad de relatos porque Teo lleva, eh, tiene 39, 40 años de edad pero ya lleva muchos años escribiendo relatos de terror y ahora eh, este año dos libros que, que pronto vamos a recomendar. Eh, Teo, muy buenas noches, muchas gracias por atender la llamada de Denex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, buenas noches encantado de, de tenerte con nosotros decía yo desde cuándo llevas escribiendo relatos de terror bueno lle si sí, es cierto que llevo ya unos cuantos años pero relativamente poco eh, yo creo que cinco años cinco o seis años Pero bueno, que han pasado súper rápido y la verdad es que la sensación es como que si llevara bastante más tiempo. Es un poco un, una cosa contradictoria, pero realmente estoy encantado con ello y es algo que pienso hacer durante muchísimos años. Si sí se puede. Claro. Y hemos escuchado eh, tus relatos en Milenios 3, donde sigues colaborando. Hemos escuchado la sección que tuviste, tuvieron tus tu escritos en, en Cuarto Milenio. Eh, pero... Mmm, Este año ha sido especialmente prolífico, digamos, en cuanto a, a, a la literatura, puesto que has publicado dos libros. Eh, uno de ellos, Niños, que apareció hace unos cuantos meses y, y ahora, eh, recientemente, hace escasamente unos días, Oscuro. Eh, Nos puede hablar, comencemos por el más antiguo, este es recopilación de seis relatos de, de misterio. Eh, bueno, pues Niño fue en, fue en septiembre, a primeros de septiembre, y bueno, es un trabajo que más o menos, entre comillas, ya lo tenía hecho de antes, porque bueno se trató de adaptar unos cuantos relatos, concretamente seis relatos, en los que los protagonistas eran los niños, ¿no? Eh, eh, se hizo como una especie de anticipo a, a, a la novela, y solamente en un formato digital, solamente para descargar para iBooks. E Entonces, pues, bueno pues eh, fue un poco eh, ver eh, qué es lo que se tiene que la diferencia ¿no? que hay en hacer una historia para radio para televisión y luego tener que adaptarla para, para ser leída uh -huh. y en cuanto a oscuro eh, parece que la historia que, que ahí se esconde eh, bueno pinta muy bien eh, hablamos de, de un pueblo, Eh, donde se escuchan unos ruidos, donde eh, un volcán parece que entra eh, como en erupción o uh, hay yo nada más me he leído una pequeña parte, pero eh, pinta estupendamente, ¿no? Cuéntanos un poco cómo qué te ha inspirado este libro, que por supuesto sin des, sin extrañar el el el sí. Sí, pues la, a ver la verdad es que no, no se puede contar mucho porque la, el libro la historia está llena de está llena de, de, de sorpresas y de giros inesperados que es básicamente lo que he venido haciendo con lo que te he tenido con todas las todos los relatos anteriormente eh, sí bueno es un, una historia me quise ir a un pueblo bueno primero te diré que, que todo esto acaba en, en las montañas de Dakota del sur en Estados Unidos pero te diré que al comienzo estaba planteada como una historia de ciencia ficción en el espacio o sea que uh -huh. para que te des cuenta cómo cómo va girando la cosa y cómo te va llevando poco a poco a, hasta el final bueno pues como te decía a este pueblo a cristalhood que es donde bueno una serie de, de fenómenos que han acompañado durante toda la historia a, a la zona porque era una zona eh, con con eh, terremotos, pequeños terremotos en una zona minera, bueno, pues más o menos era algo que, que está ya acostumbrada la gente no pero todos estos fenómenos se, se ven incrementados y acompaña, a como tú decías a una especie de, de algo, de un ente que eh, trae consigo una serie de, de actos poco normales para los seres humanos una violencia un poco desatada y que aparentemente Podría entrar dentro de lo normal, no hace falta más que ver telediarios hoy en día, hoy aquí, mm. para ver qué es algo que sucede, pero sí es cierto que, que hay algo detrás. O eso parece, porque lo que sí he querido durante toda la historia es eh, dar la opción de tener las dos perspectivas, una la paranormal y otra la... Bueno, que realmente puede suceder no eh, un pueblo se queda completamente aislado debido a un, a un acontecimiento natural como en este caso puede ser la erupción <coughs> o un terremoto o unos gases tóxicos que hace actuar a la, a la gente de una manera determinada o el lado paranormal lo que decía antes. Y bueno pues es una es una lucha eh, entre bien y el mal, si lo queremos ver desde lejos, pero luego tiene por dentro muchas historias de historias de aventura, de amor, de amistad, uh -huh. bueno, está repleto de... de Surgen también, cosa. resurgen las leyendas de, de aquel sitio, ¿no?, también. Sí, sí, sí, eh, eh, leyendas de los antiguos habitantes de las montañas, que eran los indios Dakota, y bueno, eh, todos sabemos eh, eh, lo que los indios siempre sienten por la naturaleza ese respeto que llevan al límite, eh, sabiendo hasta dónde se puede llegar y qué es lo que hay que respetar para mantener un equilibrio que todo haga que fluya bueno, pues de una manera, eh, digamos, eh, en paz. ¿no? Pero eso se derrotó por algo y es ahí donde nace toda la historia y donde bueno, transcurre todo. Un libro que recomendamos desde luego, publicado en la editorial Minotaurio del Grupo Planeta, si no me equivoco, más de 416 sí. páginas. Y... 456, vale. para ser exacto. <risa> pues eh, hablando de cantidad, eh, ¿cuántos relatos has escrito desde de tu inicio, hace esos 5 o 6 años que llevas? No sé, mmm, calculando pues no sé, alrededor de 60 o 70, por ahí, más o menos, entre la radio y la televisión. Y luego hubo bueno, algunos que tengo escrito, que no he, ni que he explicado sí. ni los... Pero eh. bueno, así que la gente pueda conocer alrededor de 60 o 70. Ajá. Eh, muchos de ellos eh, han sido, digamos, eh, dramatizados, ¿no?, para radio, sí. algunos para Ajá. televisión. ¿De dónde saca esa fuente de inspiración? ¿De dónde surge... Eh, es, es eh, esa magia que hay en, en los relatos que escribes. Pues es, te diría que es algo casi espontáneo en cualquier momento, ¿no? Depende también de la, la disposición mental que tengas en, en, en un día. Eh, si te planteas, luego he comprobado que lo que no funciona es sentarte delante de una silla y ponerte a pensar en una historia. La historia te tiene que llegar... Eh, por algo un, un impulso digamos y es que además llega cuando cuando menos te estés pensando es cuando te llega, pero por cualquier cosa eh puede ser cualquier sonido que escuches puede ser porque como no ha pasado alguna vez que se te caiga un, un algo al suelo y no sé cualquier puntería puede puede ser me acuerdo vi una arañita pequeñita en mi escritorio y ahí surgió un relato por cierto uno de los que está dentro de niños. Cualquier cosa, cualquier cosa puede ser la semillita ¿no? que, que origina la historia. Ajá. Son esas Pero cosas, es ¿no? Que, es lo que no busco, te viene te viene uh -huh. espontáneamente. Ajá. Eh, quizá ahí también tu éxito, ¿no? El no obligarte a escribir de manera eh, eh, obligada, ¿no? O sea, hacerlo de claro. forma... Claro, sí, sí, porque vamos, es como todo. Cualquier cosa que intentes hacer por obligación normalmente no funciona. Claro. Y es algo que... Eh, todo proceso creativo pues debe llevar, un, bueno, tiene que haber una disposición, una voluntad para, para hacerlo, no forzada, entonces mm. el truco pues, está en eso, si tú insistes y quieres hacer, es como si quisieras hacer el mejor regato del mundo, probablemente claro. no te vaya a salir porque tienes ahí una presión añadida o un, algo que no te permite concentrarte del todo en lo que es la historia, la historia te tiene que salir y si sale, Pues mira, se trabaja en ella y, y bien. Y si y es buena, perfecto. Y si no, pues a otra. Que ya eh, en este mundo del misterio, en ese mundo de, de lo paranormal, ¿has tenido alguna experiencia personal en, en ese ámbito? Sí, sí. Tuve tuve una sin saber lo que era, pero que me asustó muchísimo. Y que al cabo de los años, pues bueno, me, me explicaron lo que, lo que era. Pero, tenía yo 13, 14 años más o menos. Y era... Era agosto, yo me acuerdo que hacía un calor terrible, estaba durmiendo, ¿no? Y yo dormía con mi hermano en, en una litera y yo estaba la yo dormía en la parte de abajo, él estaba arriba. Ya era de madrugada, a las 4 o las 5 y ya te digo que, que no podía dormirme. Y hasta sí recuerdo que estaba tumbado boca abajo. Y de repente empecé comencé a sentir un dolor fortísimo en el pecho, como si me estuvieran apretando, pero por dentro, pero un dolor terrible que me me quedé completamente paralizado, ¿no? Y, y sin respirar. Y de repente pues noté como esto es raro, pero es que realmente es así. Como si fuera, como si saliera de saliera del cuerpo y de repente me comencé a ver a mí mismo yo tumbado boca abajo. Uh -huh. Y subía, subía, subía y claro, yo en ese momento lo que pensaba era me, me estoy muriendo, ¿no? <ríe> así, pero te juro que fue un terror horrible el, el verme tumbado boca abajo, yo tumbado boca abajo con los ojos uh -huh. cerrados. Y te puedo decir que yo ni estaba dormido, ni, no porque lo, lo sentía. Y subí, pero de repente, cuando una sensación como si... Yo quiero pensar que como si tocara con la parte de arriba de la lintera, de repente caí para abajo uh -huh. y me desperté como una sensación como si tuvieras caído un cubo de agua helada... Uh -huh. Con, sin falta la respiración y, y bueno, pues estoy asustado varios días porque realmente no sabía y no sabía a quién contárselo porque uh -huh. yo era, no había oído hablar de nada pero me te decía hablaba uh -huh. ya de los años hablando con gente que, que conoce el tema pues bueno, me dijo que es algo que es común que suele pasar a bastante gente y que está relacionado con los viajes astrales o con las eh, experiencias extracorpóreas incluso con una experiencia cercana a la muerte ...también, o sea que... Uh -huh. ...no sé, bueno... Eh, ...sí, es lo más extraño... así que me ha pasado un poco... Eh, te, te, ...¿qué te parecen las críticas... ...que dicen que, que Stephen King... Eh, ...se queda a la altura de, de una alpargata... por decirlo de alguna forma... ...el al lado de tu relato? No, ...hombre, no... <risa> no eso, ...eso no... no, no. Eh, ...mira, comparaciones están buenas... ...están bien... ...si son comparaciones entendida esta manera constructiva. Evidentemente a quien no le gusta Stephen King o, o quien no es como eh, todos tenemos referentes, pero no solamente para la literatura o en cine, todos nuestros trabajos pues siempre tenemos a alguien en el que nos fijamos, ¿no? Pues eh, queramos o no Stephen King si estamos hablando de terror, si hablamos de literatura, pues es un referente, pero no para mí, es un referente para todos. Pero de ahí a comparar... A Stephen King hablaba, me preguntaba bastante de los relatos que, que llevo yo. Stephen King lleva más de 250 relatos y 50 novelas y Varias películas. Claro, es, es, es incomparable. Entonces, bueno, sí, lo tomas por ahí, pero bueno, vale, si sí está bien, porque te meten dentro de un de algo de lo que tú realmente estás escribiendo, que es escribir terror, misterio, pues sí, Stephen King está dentro, pero... Han salido ya tantos nuevos stephen kings y, y, y que, que, que bueno que aquí el único stephen king nuevo verdadero es su hijo o sea, uh -huh. no, no. Eh, Pero bueno es, es halagado si que te lo diga por ese lado la verdad es que sí eh, en cuanto a diarios del misterio desde que la temporada hace un par de temporadas en cuarto milenio eh, eh, qué procedimiento qué proceso lleva la, la edición de, de, de algo con tanta calidad como lo que hemos podido ver no, había un equipo buenísimo Ahí era, era diferente en, en la radio yo A ver, el proceso de escritura Era era idéntico, casi igual ¿no? uh -huh. La única diferencia en que Yo terminaba la historia para la radio Y yo me encargaba De grabar a los actores Yo me encargo del montaje Me encargo de la selección de la música Me encargaba de todo el proceso uh -huh. entero En la televisión no En la televisión yo solamente escribía la historia Y había un equipo de producción y de realización fantástico que, que mira el resultado, o sea, es completamente cine puro, uh -huh. o sea, era maravilloso. Y bueno, yo tenía un contacto con el director, con Jorge Blas, o con Fernando Rives, o con Romo, que eran los tres que se encargaban, pero sobre todo con Jorge Blas, que era el que más hizo, Y bueno, pues yo le daba la historia y él la traducía a imagen a su bueno ponía, ponía su, su huella yo aportaba lo mío en lo suyo y bueno, pues, ahí quedó el resultado fueron 22 historias y la verdad es que es muy muy contento uh -huh. eh, eh, en cuanto eh, en esta noche de Halloween, hay alguna historia algún relato de lo que tú has escrito que tenga quizá una eh, especial eh, tengo un especial interés para para que sea admitido hoy? Pues, depende de lo que quieras. Uh -huh. si, si quieres pasar un rato simpático, entre comillas, pues, te decía antes, eh, Ocho patas o, o La vela, por ejemplo. La vela la vela me gustó muchísimo. Uh -huh. Hacerlo, lo pasé muy bien, porque aparece un crío, que es lo que más me gusta uh -huh. meter en las historias. Y luego, si quieres un un poco un lado más tierno, ¿no? y ya sabe que Halloween es una noche en la que los vivos se encuentran con los muertos, uh -huh. una historia también muy, muy bonita, eh, quizá mi relato favorito sea la despedida, uh -huh. por, por muchas cosas, ¿no? por la esperanza también que, que hay en, en esa historia, por el momento por muchas cosas personales que ahora me enrollaría muchísimo, <coughs> que sí que de verdad que en esa historia significan algo. Y sin olvidar el lado paranormal que hay, pero yo llamaría más como como esperanza. Quizás esos serían los que más, bueno, que, que, que estarían bien para una noche como esta, ¿no? Pues si te parece, Teo, eh, vamos a escuchar ese entrañable relato, La despedida. sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser esta es la definición de amor si logramos encontrarlo compartirlo y somos capaces de mantenerlo encendido a través de toda una vida lo habremos ganado todo y nada nada nos habrá vencido y hasta en los peores momentos el amor es capaz de mantenernos vivos Teresa, mi amor han pasado muchos años y, y todo lo que me has dado todo lo que hemos vivido Rafael estaba de pie junto a su esposa intentando explicar con palabras algo que iba mucho más allá Hay tantas cosas que debo agradecerte Desde que éramos unos críos Con quince años, ¿te acuerdas? Sabía que ibas a ser la mujer de mi vida Pero lo que no sabía Es que se pudiera amar tanto a una persona Recuerdo tras recuerdo Rafael encontraba alivio en sus propias palabras Aun sabiendo que Teresa no le escuchaba Tengo aquí el poema que tanto te gusta y, y que tantas veces he leído para ti Rafael comenzó a recitar aquel poema Tu bondad y tu ternura De todos te hizo admirada Y por todos deseada tu belleza y tu hermosura Tu alegría, tu figura Color de noche tus ojos estampa de malagueña fui capricho a tus antojos como roca como peña que va acariciando el mar y no pude despertar sin finalizar el sueño fuiste mía fui tu dueño tú mi dueña vida mía tras los años de ilusión va apareciendo el hastío «Se termina la pasión, no hay deseo, nace el frío, pero el amor permanece, cambia el nombre por entero, nos parece que anochece y en realidad amanece el cariño verdadero». Una lágrima recorrió suavemente la mejilla de Teresa. Fue como si las palabras de Rafael hubieran activado sus recuerdos. Mi amor, te voy a querer siempre. Perdone, la hora de visita ha terminado, cuando quiera. Sí, sí, enseguida salgo, no se preocupe. Teresa se levantó de la silla que había junto a la cama de Rafael y agarrando suavemente su mano Sé que siempre estás a mi lado Rafael vio como su mujer salía de la habitación y allí quedó él, de pie viéndose a sí mismo tumbado en la cama donde había pasado los últimos nueve años en coma y es que como decía al principio el amor, hasta en los peores momentos es capaz de mantenernos vivos. Pues Teo Rodríguez, de verdad, esperamos que tengas muchos éxitos con este libro oscuro y también con el de eh, niños. Eh, el Grupo Planeta eh, también lo pueden pedir por Internet, ¿no?, en tu propia página web. Sí, si no me, si no me... sí se puede pedir en cualquier... cualquier... Página de libros se puede obtener en formato papel o en formato digital. Eh, Niños, solo en digital, pero oscuro en cualquier formato. Eh, Teorodriguez.com, esa es la página web, por si alguien quiere, además, una página interesantísima, la tengo delante ahora mismo, eh, donde pueden escuchar algunos relatos, donde pueden ver su trayectoria profesional, Y donde pueden seguir todas las novedades Tanto eh, con la faceta profesional Como en, en todos los medios de comunicación En lo que participa eh, Teo, sé que ha sido un esfuerzo Hoy andas eh, regular de los refriados Esto que a todos nos acompaña Sé que especialmente mmm, Vamos, ha hecho un esfuerzo por estar con nosotros Cosa que te agradecemos desde aquí y un placer, un honor haberte tenido con nosotros y lo he dicho un, que tengan muchísimo éxito en todo lo que a, vaya a hacer como lo has tenido hasta ahora Muchísimas gracias amigo la verdad es que es un placer estar con vosotros y bueno, los mismos éxitos para vosotros que haces, un trabajo fantástico y de verdad que es admirable Un abrazo Teo Otra vez Estéreo Directo That's a Halloween. Be... menos cinco minutos de la madrugada seguimos en Misterio Directo este especial Halloween muchas gracias a todos los que lo estáis siguiendo tanto por internet como por emisoras de radio de FM que localmente nos lo están emitiendo eh, José Manuel, ¿cómo ves la noche? ¿Prometedora? ¿Queda algo por hacer? queda mucho por hacer bueno, queda, queda mucho por hacer pero desde luego eh, ha sido un buen, un buen comienzo en esta primera hora de, de programa el haber eh, contado ya con, con invitados de lujo como Jesús Callejo como Teo Rodríguez eh, yo creo que es un buen preludio de lo que tenemos por delante, ¿verdad? pues eso espero eh, para eso hemos trabajado gente como Jesús Ortega una de las personas que más colabora con ese programa Jesús, muy buenas noches eh, muy buenas noches a todos Eh, pues nada, gracias por tus sugerencia de guión Que como verás pues le hemos hecho bastante caso ¿no? <risa> Gracias a ti por estar una noche más con, con todos nosotros y con los oyentes de Radio Denex En un día tan mágico como, como en el que estamos entrando desde hace una hora aproximadamente Pues pronto, en un segundo, entramos con el siguiente tema Un tema apasionante, las evidencias, las mancias, la magia negra y la magia blanca Lo dicho las eh, 0 horas 56 minutos de esta noche de halloween noche de samen eh, y hoy tenemos como invitada a una persona que excepcionalmente va a concedernos una entrevista una entrevista que eh, estoy seguro a todos nos va a llenar ella es eh, mónica ruiz se Sánchez, más conocida como Nima, vidente, tarotista, eh, hace magia blanca y también es sobre todo la, la que ha sido eh, la sucesora del marqués de Araciel, aquella persona que tanta influencia tuvo en todos nosotros en esas generaciones más jóvenes. Dima, muy buenas noches. Hola Alberto, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, primero feliz Halloween, feliz encantado de estar Halloween. contigo de nuevo. Dime. Que feliz Halloween para ti también. Sí, para, sí, exactamente, y para todo el mundo, y encantado de estar contigo de nuevo, como siempre, en Radio The Next, que sois profesionales todos. Pues, pues encantadísima de participar en este gran debate con gente, además, muy profesional. Si te parece, antes queríamos conocer tu opinión sobre... Eh, bueno, ¿cuáles, ¿cuáles son los rituales que se realizan en esta noche tan mágica? Esta noche donde los difuntos, donde los muertos Tienen mm. carta libre para salir y para pasear por las calles de todo este mundo terrenal A ver, mira Alberto Bueno, aparte de que los espíritus tienen carta libre todas las noches Lo que pasa es que sabes que siempre hay fechas más emblemáticas, ¿no? Pero sí que es verdad que la noche de hoy es una noche un poco mágica, un poco especial, ¿no? Es la noche llamada eh, Wiccanamente de Sanaim, como tú bien decías. Eh, representa un poco la, la muerte de un dios, todo el renacimiento, ¿no? Representa eh, cuando los espíritus se ponen en contacto con nosotros. Eh, representa eh, las ofrendas que les tenemos que hacer a los que han partido, a los que ya se han ido. Dentro de lo que es llamado el ciclo, el ciclo de muerte y renacimiento, ¿no? Pero... Mmm, como vidente y parapsicóloga también investigadora eh, parto de que la muerte no es el final ¿no? entonces hay un más allá detrás, uh -huh. eh, en la lo cual los espíritus en esa noche en especial hay que agradecerles hay que hacerles ciertas ofrendas Hay que incluso ofrecerles bajo la, bajo la magia huicana, se les ofrece fruta, eh, hortalizas, se les hace un hechizo especial, un, un conjuro por así decirlo, especial para que ellos se sientan contentos, para aquellos que están en la luz eh, se sientan que nos acordamos de ellos. No porque sea solo una noche la que nos acordamos de ellos, ¿no?, Ajá. Esto es como San Valentín te, te estás enamorado todo el año Pero ese, ese día es al que regalas ¿no? claro. pues, Al igualmente los muertos el, O los espíritus necesitan un día Especial que sepan que nos acordamos Ajá. Hay varios rituales Alberto eh, Por desgracia mmm, Hay muchos rituales esta noche Que se practican con sacrificios eh, De magia negra A la cual yo le diría a esa gente Que no, que no es eh, positivo Ya que todo en esta vida se devuelve Alberto Pero sí que es verdad que se hacen sacrificios, se, se invocan a espíritus que pueden ser bajos, astrales, que no han encontrado la luz para hacer el mal y el daño. Y lo ideal no sería eso, hay un hay, hay rituales de huicanos con, con magia. Pues ya ves, la una y una de la madrugada, y hemos tenido ese corte en directo, es culpa de nuestro técnico, que... que bueno, culpa, bueno. Un fallo, un, un error técnico eh, Mónica, por favor, prosigue con tu interesante sí, nada, tranquilo Ya te digo que también eh, los espíritus hoy están muy revolucionados ¿Me entiendes? Eh, como te explicaba, <risa> bajo el paganismo Bajo la magia wicca Hoy es el día que se intenta eh, Es como año nuevo Para los wiccanos es como el año nuevo Como el 31 de diciembre Entonces se intenta eh, todos los rencores, todas las cosas negativas, transmutarlas a energía positiva, hacer una ofrenda, encender un, cal, un caldero, eh, como diciendo eh, que ese dios muera y la diosa eh, entre de nuevo eh, para eh, acti activar todas las energías positivas, transmutar todo lo negativo a positivo, ¿me entiendes? Es como un acabar con con eh, malos hábitos con malas cosas que te estén afectando y una renovación total la noche de Halloween es como pedir a los espíritus ayudarme a estar conmigo para que todas las preocupaciones o esto eh, se me vaya toda la negatividad, estamos cargados de negatividad y más con tú sabes Alberto todo lo que está pasando, la crisis mm. eh, ahora lo de Nueva York lo de Sandy Eh, la gente está muy negativizada. Y si a ello incluimos magias negras que se hacen, etc., etc., mmm, eh, empastramos más la cosa, ¿me entiendes? ¿Sí? Hay que utilizar siempre la magia blanca. Es sencillo como prender un caldero, eh, encender una vela blanca, hacer la famosa calabaza de Halloween, ¿me entiendes? Mm. Que es el, eh, por así decirlo, el simbolismo de Halloween, ¿no? De, eh, meter esa vela... Eh... No sí, está entrando... Eh, no, no porque fuera, es abuela, radio es guadalajara con nosotros en ¿Ah? directo es porque estamos hablando de dentro bueno, de una opción bueno, bueno. extraña eh, bueno la vamos a hacer no, no, no. es que hemos dicho y va a ser una noche mágica y entre otras ah, cosas no, no, están está los espíritus revolucionarios vuelvo a decirlo ¿eh? Sí, sí, es que están conectando con nosotros También los amigos de, de Radio Guadalajara ah, Pues eh, un saludo para ellos Sí, eh, pero vamos a esperar un poquito Porque se ve que todavía Siguen en, en sus asuntos eh, Vale Me decías, eh, pero en cuanto a la magia negra eh, Quizá sea un día Especial para ella o no Sí, sí, sí, sí. A ver, mira, tanto la gente que se dedica a la magia blanca, como es mi caso, ¿vale?, como la gente que se dedica a la magia negra, que no es mi caso, ¿vale?, eh, hoy utilizan especial... Ya tenemos aquí a Radio Igualdad de <risa> Exacto. <risa> o, o, un saludo. Vamos en un directo. Son muchas conexiones, es complicado, y ahora vamos a establecer la más complicada de todas. De ahí esos ruidos extraños que se han escuchado, esas voces que quizá quedaban un poco descolocadas de lo que era la historia que nos contaba Laura, por ejemplo, hubo otras tantas anteriores. Y es que vamos a unir dos programas de radio ahora mismo que se están emitiendo en directo. Uno es Misterio Directo de Radio The Next, y el otro, en este caso, es, bueno, pues el que estáis escuchando ahora, la dimensión eh, Halo. Ah, la cuña, que voy a <risa> Bueno, pues... Eh... Bueno, os dijimos que íbamos a tener eh, sorpresas y ya estáis viendo, íbamos vamos a hacer una interconexión entre eh, Radio ES Guadalajara y este programa, algo que bueno, pocas veces se ha hecho en directo. Eh ni disculpame porque porque no, hemos tenido hemos tenido este problema no, no, técnico, casi. algo que no se suele hacer normalmente y por eso da estos problemas. Bueno, pero no, también hay que achacarlo, que todo pasa por algo, ¿no? A lo mejor es que los espíritus nos quieren decir algo esta noche. Y por eso se entrelazan las cosas, ¿no? Yo Ajá. como creo en esto, es, es, eh, no soy la parte escéptica yo. Ajá. Pues aquí estoy dispuesta para debatir. Y... Aquí me tienes. Muy sí, bien. dime. Una y diez de la madrugada conectamos con Radio Es Guadalajara. lima para terminar eh, nos Dime, estaba sí. hablando de que hay gente, sí, sí. hay personas sí, sí. que dedican estos días para Sí, es eh, así, especialmente cuando ha habido brujas, como tú dices, es que como hay una bruja en directo, pues las cosas un poco se trastocan, ¿vale? Eso para los escépticos, que mis compañeros Eh, si sí, te estaba diciendo que muchas veces eh, no muchas veces no el eh, 100% la gente que utiliza la magia negra esta noche es una noche muy peligrosa porque se hacen sac sacrificios vamos increíbles para desear el mal con lo cual yo le diría a la gente que esta noche haga rituales de protección tan sencillo como prender una vela blanca eh, pedir que todo lo negativo se anule eh, Confiar en ello Hacerlo con fe La magia es una cuestión muy mental Si tú no quieres que te afecte lo negativo De alguna manera no te afecta ¿Me entiendes Alberto? Uh -huh. Entonces toda esa energía negativa Que pueden mandar esta noche Que hay una revolución de energías Y ya lo estamos viendo en el programa ¿no? eh, Toda esa revolución de energías Es limpiarnos Entonces eh... Hacer eh, todo con eh, velas blancas Pedir pedir a nuestros espíritus Ayúdanos a Hacerles una ofrenda de comida dejárselas diciendo, Me estoy acordando de ti Igual que le dejamos a los reyes magos ¿no? El agua ¿no? cuando, claro. cuando éramos pequeños Pues esto es lo mismo Los espíritus están ahí para ayudarnos Ellos no nos hacen daño Nos hacen daño los vivos Alberto No sí. los muertos Los muertos no, no dañan Quizá alguno que esté perdido Que no esté en la luz eh, Pide ayuda Manera de ayudar a un espíritu esta noche, mandarle a la luz, prender una vela blanca, utilice, ungirla que, con incienso de pachuli, porque es un incienso que ayuda mucho a los espíritus. Y simplemente pedir con toda eh, la confianza en Dios que, que se ser encuentre la luz y que deje de molestar, no molestar de incordiar en una casa o en una familia. Eh, hemos Así. recomendado... Al principio del programa que todo el mundo tuviera a mano una vela, una vela, una vela, no hemos dicho en qué color, porque vamos a hacer una experiencia, antes de despedir el programa, una experiencia relacionada con uno de los relatos de Teo Rodríguez. Son la, es la una y catorce minutos de la madrugada, eh, seguimos en directo en Radio The Next. Pues estamos aquí. ay perdón, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya llevamos escuchando un rato, ¿eh? Estamos aquí entrevistando a Nima, la que ha sido la discípula de, del marqués de Araciel y bueno, eh, estábamos hablando de las mancias, de la magia negra y la magia blanca que también se puede realizar en días como hoy. Y bueno, encantados de teneros eh, unidos o de estar unidos a vosotros en esta noche de san jaime en esta noche de Halloween. Efectivamente, pues. Oh, hola, veces. ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? La... Jesús Ortega también está por ahí, ¿no? Sí, muy buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. hay que explicar un poco esto, ¿de acuerdo? Estamos ahora mismo dos programas a la vez compartiendo la misma emisión. La diferencia, lo que yo creo que nunca se ha hecho, no sé si se habrá hecho alguna vez, es que va a haber un debate entre la persona que está aquí, Juanjo Sánchez Oro, y la persona que está ahí, que... Mm, Preséntala de nuevo, por favor, eh, Antonio, a, Alberto Guzmán, para que toda la gente que nos esté escuchando ahora mismo puedan entender, eh, bueno, pues, en qué va a consistir el debate y con quién va a debatir nuestro compañero Juanjo. Pues, David Gruta, encantado de, de presentarte al invitado de hoy. Eh, será eh, Nima, Mónica, Mónica, <ríe> Mónica para <ríe> los amigos. <ríe> a ver, <ríe> la nuevo. A ver, una chat de puntu... Realizo Alberto, sucesora, he sido y soy la única sucesora de Diego de la Cielo. Eso, que le desde 1999. Exactamente, desde la fecha que murió. Ajá. Eh, ¿Ella, ella es vidente. Muerto, él ya. Bueno, pues eh, si os parece bien, eh, vamos a empezar dejando aquí una cosa. Vamos a hablar de la videncia. Vamos a centrarnos en principio en lo que es la videncia. Mónica, tú eres vidente, ¿no? Sí. De desde acuerdo. La... ¿Eh? ¿Desde cuándo ejerces esta, esta en este caso esta capacidad que tienes? A ver, yo eh, lo que es la evidencia eh, la tengo desde nacimiento, ejerzo lo que es mm, el tarot eh, o las mancias eh, desde los 18 años y poniendo que tengo 42, pues más de la mitad de mi vida. Mm -hmm. Dedicado... Eso está. Sí, sí de acuerdo, bueno pues eh, lógicamente queremos pedir perdón a los oyentes porque habrá ocasiones en los que se entrecorte, pero como no nos vemos físicamente, es complicado saber cuándo tiene que parar uno y cuándo no así que vamos a intentar, Alberto, si te parece bien moderar el debate lo máximo posible mm, primero dando turno a uno, dando turno a otro ¿te parece bien, Alberto? Eh, yo te digo, por aquí no se corta nada, va todo bien eh, pero yo pues no me importa que, que bueno, esta, estos 20-30 minutos que debatamos, eh, tú lleves la la... La voz de la, de la gruta Bueno, yo creo que en este caso eh, Alberto, eh, tanto Misterio Directo Como Dimensión Halloween se unen Así que, eh, si te parece bien, vamos a hacer, no, haciéndolo Entre los dos, vamos dando paso a nosotros mismos muy ¿Te parece bien, bien? Me parece muy bien Estupendo, bueno, pues vamos a empezar A ver, eh, Mónica, muy rápidamente, por favor Vamos sí. a intentar que ya intervenciones sean cortas eh, vale. Para ti, la evidencia Tú te autodenominas sí, vidente y Para ti la palabras. evidencia es real Responder ¿En qué consiste lo que tú eres capaz sí, de hacer? ¿En qué consiste tu TV. capacidad? Pulsa, vale, para, eh, para mí es totalmente real, primero eh, Lo que yo hago Ya no es a hablar del futuro de la gente Tú puedes decir el futuro de la gente Y se puede cumplir o no se puede cumplir Pero si tú sabes cosas del pasado de la gente que no puedes saber porque qué a esa persona no la conoces y sabes que se, eh, que se le murió una persona que tuvo un accidente a tal edad. Eso se llama evidencia. No es más que utilizar el poder de la mente. Hay gente que lo tiene más desarrollado y gente que no lo desarrolla y por suerte o por desgracia pues a mí me ha tocado. Pero creo firmemente en la evidencia y la apoyo y la apoyaré. Vamos hasta la muerte. Existe la evidencia, por supuesto. De acuerdo. Bueno, eh, Juan José, ¿cuál es tu postura a este respecto? Bueno, pues eh, a ver, yo eh, no tengo tampoco una opinión eh, formada ¿no? sobre si realmente existe la evidencia o no. Yo creo que desde un punto de vista de los conocimientos científicos que ahora tenemos, eh, considero que sí que se pueden hacer pronósticos, que sería algo distinto de la evidencia, en el sentido de que el pronóstico sería pues la posibilidad que nosotros tenemos a partir de determinados determinadas premisas de poder calcular qué es lo que puede pasar. Eh, si hablamos de una evidencia como la que estamos diciendo, a mí me cuesta eh, más creerlo. ¿no? Eh, no digo que no pueda existir, pero a mí siempre lo que me interesa en estos casos, más que decir que sí o que no, es decir o preguntar eh, cómo se ha comprobado si realmente esa evidencia es o no es. Es decir, eh, por ejemplo, en el caso que tengo, que tenemos hoy aquí, ¿no? de mi compañera de tertulia, eh, a mí me gustaría saber eh, cómo compruebas tú que realmente sí. estás acertando Es decir, porque imagino que tú también eh, Te planteas de alguna manera Te evalúas a ti misma Y sí. ves si aciertas o si fallas ¿no? ¿Y cómo claro. explicas los aciertos y cómo explicas los fallos? Pues mira, muy fácil eh, Tu nombre era eh, Juanjo, Juanjo Juan perdón, Encantadísima, eh, Juan José Mira, yo lo compruebo, no lo compruebo yo Es la gente la que lo comprueba Cuando una persona te viene a consulta hace 15 años Y te sigue viniendo Porque todo lo que le dices Le va ocurriendo y eso tengo eh, gente, clientela mía, que puede dar fe de ello totalmente, de que les he dicho esto va a ocurrir, esto no va a ocurrir, y ha sucedido durante 15 años, es una prueba más que evidente de la evidencia. ¿Cómo voy a saber yo que a esa persona le va a ocurrir o no le va a ocurrir? Y no es una persona ni dos. Llevo 25 años en esta profesión. Hay montones de personas que podrían dar testimonio de que lo que les he dicho ha sucedido. Y partimos, eh, por ejemplo, en cosas que dijo también Diego de Aracil que han sucedido o ya nos basamos en, en, en gente como Nostradamus que predijo muchísimas cosas que ha sucedido. Mm, eh, ¿Por qué? Eh, es la mente, mm, es mentalismo, lo sabes, pero el caso es que si la gente te da fe de que eh, de que te has aceptado, por ¿cómo no voy a creer en mí misma y en todas las demás videntes? Eh. Creo en ello. Eh, ¿No, te, no es suficiente base que yo te diga te va a pasar esto de aquí a un año y a ti te ocurra. ¿Clerías en ello? Eh, Juanjo, buenas noches. Hola, buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? Eh, no, ni no ha saludado por aquí. Andamos por aquí. Eh, Jesús Ortega, eh, eh, José Manuel Frías y servidor. Eh, ha dicho Nima una palabra eh, que me resulta interesante, profesional. Un profesional debe ante todo, bueno, deberse a eso, a su profesión, a su ética profesional. Eh, y como profesional tiene que cumplir unos requisitos legales, como podría ser eh, el pago de su impuesto, el de estar dado de alta en, en autónomo, etc. Eh, Nima, eh, ¿seguro que tú cumples esos requisitos y que por eso nos dices que eres profesional? Hombre, claro, yo me dedico profesionalmente a ello, a ver, eh, el pagar o pagar no mis impuestos, si viéramos en, en toda España quién paga los impuestos, creo que no los videntes, creo que la mayoría españoles no paga sus impuestos, ¿o no? Yo sí pago bueno, todo mi impuesto, vamos, es eso, mí, bueno, que claro bueno, sí, estoy al día, soy al día legalmente, soy al día. Sí, eso, es, eso. la pregunta, ¿soy legalmente al día? Tu RPDF, tu IVA, tu IRPF, mi o seguridad social, mi eh. todo, tengo mi carnet de seguridad social. Pero vamos, yo creo que el 80% de los españoles pagamos <risa> pagamos no te, creas, no te creas cuánta gente debe hacienda <risa> bueno, bueno que de... claro que mónica no forma parte de ese 80% juanjo eh, cuál es tu opinión sobre esto de la profesión en lo que respeta la evidencia a ver claro es que yo por eso insistía vamos a ver eh, yo considero que hoy en día cualquier profesión que se ejerce y más cuando se cobra por ella y por lo tanto estamos ofreciendo un servicio eh, exige dos cosas no solamente estar al corriente de los pagos del pago de impuestos porque bueno eso sería un mínimo porque el pagar impuestos no te exime de dar una calidad en el servicio Y entonces considero que evidentemente lo que tienes que hacer es comprobar que efectivamente estás dando un servicio de calidad. Por eso yo preguntaba qué tipo de comprobación eh, hacías. ¿no? Eh, por una sencilla razón, hoy en día eh, si tú quieres eh, despachar pan, te piden el carné de manipulador de alimentos. Si quieres mover eh, contenedores en un almacén, Tienes que también sacarte un carnet. Es decir, cualquier tipo de actividad por, por sencilla que nos pueda parecer, ahora mismo tiene un grado de exigencia y de responsabilidad enorme. ¿no? Sí. Hay que pasar una serie de pruebas, hay que pasar unos exámenes y claro, en el caso de la evidencia, yo creo que eso no existe. Es decir, no existe una entidad que homologue, que realmente cualquier vidente eh, tiene esa capacidad. Estamos hablando, como tú decías, de una serie de testimonios, que yo no los niego, que esos testimonios existan, pero yo pediría ese tipo de certificación, ¿no? Porque, claro, tú me cuentas que las personas, eh, los clientes en tu caso, eh, dices que vuelven, pero yo no sé los clientes que no vuelven porque no han quedado satisfechos. Es decir, tú solamente, ¿sabes? Es decir, eh, necesitaría, necesitaríamos algún tipo de eh, prueba más objetiva que simplemente la percepción personal que tenemos. No sé sí. si me, me explico. Sí, te, te, te lo contesto rápidamente. Eh, mira, a ver, eh, lógicamente no hay una eh, facultad de evidencia. No la hay, no existe. Por el momento, el día que la hagan, eh, pues eh, la gente acudirá. Pero sí que está la escuela de parapsicología, ¿vale? Eh, de perdón, perdona, ¿dónde está esa escuela? Eh, sí que existe la escuela de parapsicología, ¿eh? ¿Dónde existe? La, Por favor. En Barcelona, en Barcelona no a no, ver, no, no, no, no existe ninguna escuela, ninguna escuela de parapsicología en ningún sitio no ¿eh? a lo mejor no está catalogada legalmente como un certificado como si tú te sacas un, una carrera me entiendes pero sí que existen en los estudios de parapsicología o no es así? Pero, vamos a ver eh, existe una entidad privada que saca un curso de parapsicología como te puede sacar una entidad privada un curso ver, de... de claro es pero tal. eso eso no tiene no tiene ningún ningún aval académico ningún aval oficial quiero decir porque los eso. los programas los programas de esa, de esa entidad son absolutamente privados y arbitrarios, ¿sabes? Mientras que los programas universitarios pasan una revisión ministerial, incluso se acogen sí. organismos internacionales, o sea, no, no se puede equiparar una carrera, por ejemplo, como la de psicología, a un curso que emite una entidad privada que sea de parapsicología, ¿sabes? No son equiparables. Sí. A ver, en eso estoy de acuerdo contigo, de que no es oficial el título, pero eso la culpa no la tenemos los videntes ni, ni, los, ni las tarotistas. Lo tenemos de que si en España no se hace la, la parapsicología como, eh, como la psicología eh, que se estudia en una facultad, la culpa no es nuestra. No, tenemos, no podemos tener un diploma de eh, vidente, pero eso no demuestra que la, eh, que, que no exista la evidencia Sí, pero No, no, yo estoy de acuerdo, pero la cuestión está aquí en, en la diferencia que hay para mí. Mira, si tú, por ejemplo, ejerces la evidencia y no te lucras con ello, eh, sí. bueno, lo puedo entender como tú puedes dar, como yo puedo, por ejemplo, darle consejos a mis amigos. Tiene el mismo valor y mi amigo me puede exigir eh, la responsabilidad por haber seguido el consejo que él determine. O sea, ya uh -huh. ahí queda. Pero en el momento en el que tú estás cobrando, eh, bueno, ya pasamos a un nivel distinto, porque ya te digo, entramos en lo que es ofrecer servicios y esos servicios tienen que ser de calidad. Sí. Entonces, claro, yo entiendo que cuando tú lanzas un producto, hoy en día sabes que cualquier producto, por tonto que sea, ¿no? eh, exige, pase una serie de certificaciones oficiales, ¿no? Para sí. demostrar, ya te digo, esa, y esas certificaciones se revisan. Claro, ¿cómo podemos evaluar la calidad de lo que tú haces si solamente lo haces tú y estás cobrando por ello. Yo por eso digo sí. que es una diferencia eh, muy ya. grande, ¿no? Sí, Mónica. Sí, es una diferencia grande. Está claro que cuando tú ofreces un servicio de ayuda, no de consejo, sino de evidencia, porque yo no aconsejo a la gente. Yo no aconsejo a la gente porque no soy consejera espiritual. Yo soy vidente y tarotista. Cuando yo atiendo a la gente con mi tarot o con mi evidencia, vale que no habrá un certificado de una facultad que me da igual, que a mí me vale... Eh, mi conciencia, saber que no engaño a la gente, saber que cobro porque es una profesión, porque es un desgaste psicológico eh, o sea mental que haces y que a la vez es un desgaste de tu tiempo también y como toda profesión se debe de cobrar. Se cobran mmm, muchísimas profesiones que no están eh, catalogadas eh, también, pero lógicamente es un trabajo más. Cuidado, también te digo que a la vez ayudo a muchísima gente altruistamente, ¿eh? La gente que me necesita y me pide ayuda y me dice que no tiene dinero para pagarme, yo la ayudo, ¿eh? Con lo sí, pero, cual no me muestro bueno, de la también es cierto que, que muchos mmm, trabajamos en cosas que no son nuestra profesión ni que necesitan ningún tipo de estudios y por eso no dejamos de ser profesionales, quiero decir... Por ejemplo... No, sí. eh, yo no dudo... Hecho? Mira, Alberto, yo no dudo... Lo, lo he vuelto a comentar antes. Yo no dudo de la buena intención de nadie, ¿sabes? O sea, me parece perfecto y que se hacen las cosas con muy buena fe. Pero la cuestión no es eh, la buena fe. Mira, te pongo, por ejemplo, el caso de Angermain, ¿no? Sí. Angermain hace las cosas con muy buena fe. Y, sin embargo, eh, abre una caja de, de Pandora de emociones en las personas y, sin embargo, luego no se responsabiliza de ello porque no hace un seguimiento terapéutico de esa persona. Ajá. Hay una gran diferencia entre un psicólogo que pueda aconsejar y que también digamos entre comillas ve cosas en el paciente que tiene delante y asume una responsabilidad porque además tiene detrás un colegio profesional al que se puede denunciar y que le da un toque si se sale de lo, de lo previsto y claro yo creo que en el caso de la, de la evidencia estamos en un espacio de impunidad eh, nuestra compañera dice que bueno que es porque no existe eh, bueno nada que, que lo eh, bueno, pues lo organice ¿no? pero eso no quita que hasta que eso existiera quizás a lo mejor no debería cobrar no, eso yo creo que es sustancial, porque yo veo ahí el cliente cómo se puede defender ante una mala evidencia. El vidente que haya o sea el cliente que haya cambiado, por ejemplo, su vida o haya ha tomado una decisión en función de la predicción de una vidente y no se ha cumplido, que haya tomado una decisión y eso le ha supuesto un coste, luego tú cómo reclamas como cliente. ¿A dónde acudes? ¿A la oficina del consumidor? No. Espera, ¿te puedo contestar? Sí, sí, claro. Yo, yo a la gente que me ha pedido factura por mi evidencia, les he hecho factura, ¿eh? Por, eh, por atenderles como tarotista, entonces si tienen una queja o cualquier cosa de la que yo haya dicho, si quieren quejar, pueden perfectamente ir a, a, a quejas al consumidor y decir, esta señorita vidente me ha estafado, ¿me entiendes? Pero a ver, no en, en esa profesión, ¿en cuántas profesiones eh, se estafa y en todas, en todas se cobra? A ver, es un, eh, vale, que es la videncia? Que, no, que no es algo que tenga una, una titulación, Pero estás ayudando a la gente, estás dando tu tiempo. Eh, lógicamente, tú eh, yo como también, ¿no? Yo pago piso, eh, al igual que tú, ¿no? Entonces, lógicamente, es mi trabajo ayudar a la gente, a través de ¿cómo? de las mancias. ¿Por qué no tengo que cobrar? ¿Por eh, porque la Iglesia, entonces, um, eh, gana dinero de todo, por ejemplo? Bueno, pero no, no descentremos el debate, estamos en evidencia O sea, la Iglesia es otro sí. debate distinto, Juanjo. No, es que, bueno, para tampoco estar dando vueltas ¿no? a, a la misma cuestión. Eh, evidentemente que haya otras profesiones que, como tú dices, bueno, puedan hacer eh, estafas y ese tipo de cosas, pero yo, por ejemplo, cuando acudo a un servicio y me dan un servicio, se supone que hay una especie de, como de contrato entre el cliente y, y la persona en el cual... El, el que me da ese servicio se compromete a una serie de cuestiones. Tú tienes, por ejemplo, una especie de carta de servicios que te firme el cliente en el que entra, de tal manera que tú en un momento dado, el cliente si se siente insatisfecho por lo que pone ahí, bueno, pues pueda reclamar porque se ha incumplido ¿no? esa especie de contrato de servicios. Te lo digo porque, por ejemplo, se dan, un eh, sí. se dan casos como, por ejemplo, el de Ann Germain. Germain tiene una triquiñuela que es que cuando tú tienes una consulta privada con ella, ella lo que te está cobrando es el tiempo que dedica su cliente, no en la calidad de la visión que tiene. De tal manera que tú nunca la puedes denunciar porque ha tenido una te ha ofrecido una visión errónea, sino simplemente ella tú le estás pagando el tiempo. Es como, por ejemplo, si tú vas al mecánico y el mecánico lo que hace es que te cobra por la mano de obra que ha invertido en el vehículo, en el coche, pero no te cobra eh, por la calidad de la reparación o si realmente te ha dejado el coche en funcionamiento. Claro, este tipo de tricuñuelas... Eh, son muy sutiles, ¿no? Y entonces, y claro, el mecánico se lava las manos y realmente ha actuado como un profesional. Bueno, aparentemente sí, pero sí. no ha cumplido, ¿no? No ha dado el servicio de calidad que estábamos comentando. Vale, te puedo volver a contestar. Con todos mis respetos, estoy de acuerdo contigo y de hecho me ha sucedido. Yo en, mi, en el coche... Eh he eh, tenido que pagar un montón de dinero y la avería no se ha arreglado, por ejemplo, ¿vale? con lo cual nos ofrecía una calidad cuando yo doy mi servicio, por supuesto tengo una hoja, por si la persona quiere reclamar o quejarse, ¿vale? eso lo tengo y segundo, ¿sabes cuál es la mayor mmm, defensa de una evidente, de una tarotista? es que si la gente no está contigo contenta primero, o no vuelve a la consulta o no te manda gente entonces, si durante 25 años sigue existiendo gente a mi consulta es por el boca a boca de que voy acertando en lo que les digo. Y entonces esa es la mayor garantía, más que cualquier factura, más que cualquier papel, más que cualquier titulación. Es la voz de la persona que dice, esta persona me ha ayudado, me ha acertado, me ha sacado una depresión, eh, vuelvo a ella, llevo 10 años siendo y encima te manda gente. Esa es la mayor garantía. Pido la, te... palabra, la palabra. ¿Me sí. entiendes? Yo, también, yo quiero decir algo después, Alberto. No, no, yo muy rápido, eh, vamos a ver, yo supongo que, que Hacienda tendrá eh, de alguna forma registrado, legalizado este claro. tipo de, de, de negocio Porque al al cabo cualquier empresa es un negocio y, y busca un beneficio, eso no es malo en sí mismo ¿En qué epígrafe estás tú, por ejemplo, eh, pagando tus impuestos? Eh, en qué pígra? Es que pone otros servicios Ajá, Es que sí. no existe eh, Pone otros servicios Ajá, Pero es que es un ambiguo eh, claro, sí, pero es, no, pero está si, si existe evidencia ¿no? en Hacienda Yo no lo puedo inventar mm. Eso no es un problema mío es de claro, Hacienda, ¿me está, Estoy de acuerdo contigo sí. Claro José... pone otros servicios Tú te vas anunciar por ejemplo en algún sitio Y pone otros servicios Incluso para poner un anuncio tienes que irte a contactos Ni siquiera existe eh, el sector evidencia Que te asocian con contactos Encima Eh, José, Entonces, eh, eh, el caso de Angermen, lo siento, pero lo defiendo. Creo que es una gran médium. Madre mía. Es mi palabra. Bueno, pero a ver, mira, es que me gustaría insistir en el aspecto porque no... Vamos a ver, es que hay que distinguir en, en lo que decía también antes, ¿no? y me gustaría subrayarlo. El hecho de que una persona pague sus impuestos no significa sí. que ya eh, lo que está haciendo no sea fraudulento y no hablo de que el fraude sea intencionado. Es sí. decir, no te da carta blanca para hacer cualquier cosa. Por eso yo insisto, por ejemplo, los psicólogos pagan impuestos, los médicos pagan impuestos, los abogados pagan impuestos, pero además tienen una exigencia deontológica sí. que están eh, continuamente, digamos, eh, bueno observados por su colegio profesional y por todo el entorno social que además les exige una calidad en el servicio. Eso no se lo exige Hacienda. Hacienda exige que al final de mes ingreses una cantidad de, cuenta, sí. de dinero en su cuenta corriente. Lo que yo hablo es de ese otro nivel, ¿no? Que es distinto. O sea, y estoy diciendo que en el momento en el que tú pagas asumes un grado de responsabilidad mayor. Y la cuestión es que ese grado de responsabilidad, en el caso de los abogados, los médicos, etcétera, los psicólogos, está efectivamente, se ejerce, ¿no? Eh, a través de estos colegios de psicólogos, de esa formación académica, ¿no? De esa superación de pruebas, de esa licencia que se le da o que se le quita para ejercer si está haciendo un uso perverso o equivocado de esa facultad que tiene. Y en el caso de los videntes no tenemos nada de esto. Por eso yo digo que es una especie de asalto al vacío, en el cual, claro, tenemos que fiarnos como mucho de la buena fe de la persona. Vale, si os parece bien, vamos a cambiar un poco el tercio, porque si no nos estancamos en un solo tema. Empezó hablando Mónica, ha acabado hablando eh, Juanjo. Yo lanzo una pregunta a Mónica, y luego pues eh, Juanjo entra en debate. Mónica, ¿tú te someterías a un protocolo serio, científico, en el que tú demostraras tus capacidades de evidencia, porque imagino que tus capacidades de evidencia las realizas a voluntad, es decir, cuando una persona te pide algo, tú se lo dices o se lo das, no sí. tienes que entrar en trance durante un tiempo no, eh, especial, ¿de acuerdo? O sea, ¿tú te realmente te someterías a ese protocolo científico a un laboratorio para que realmente tú pudieras demostrar esas capacidades? Cuando queráis y lo hago en público, cuando queráis, así te lo digo. Pues estupre, sí, ¿no? sí, me presto y si quieres lo hago públicamente. A que uh -huh. cualquier científico, médico, psiquiatra, investigador me haga una prueba de evidencia, como me la hizo Jiménez Oso, descanse, de Loso, que me descanse, con tarjetitas de, de pacientes, mostrarme la tarjeta en blanco y que yo le dijera el nombre, la enfermedad del paciente. Me presto voluntariamente ya mismo, cuando queráis... Vamos, eh, para mí es un reto David, uh -huh, genial, eh, genial, genial, estupendo, eso es lo que queremos dime a Berto. David, eh, Mina, eh, Juanjo eh, también tenemos por aquí, tomamos nota de lo que acaba decir Mónica Ruiz Sánchez eh, Mina eh, sobre esa prestación a realizar experimentos científicos sobre sus eh, facultades pero también tenemos otros invitados como Jesús Ortega y como eh, eh, José Manuel Frías eh, que quiere hacerte alguna pregunta Sí, bueno, no he querido intervenir eh, hasta este momento... ...porque me ha parecido bastante interesante... Lo que, ...lo que se está hablando por ambas partes... ...y bueno, más que pregunta... Eh, ...dar simplemente mi opinión... ...yo creo que se está hablando quizás de, de temas... Eh, ...un poco menos importantes, ¿no?... ...como es el, el tema de Hacienda, en fin... Eh, ...yo creo que lo, lo básico, ya se ha hablado... ...es sobre si se puede convertir... Eh, ...la evidencia en una profesión... ...yo creo que es casi imposible... ...a pesar de que yo creo 100% en que existe... ...una capacidad extrasensorial... ...yo creo que todos los que nos dedicamos a estos temas... Eh, lo sabemos eh, y no es una cuestión de fe, es una cuestión eh, prácticamente de conocimiento, de investigación, de saber que a pie de calle, eh, prácticamente a diario, uno se tropieza con personas que tienen esa eh, capacidad, pero eh, de ahí a convertirlo en profesión es mucho más complicado. Es imposible que se pueda ofrecer una titulación. Eh, hoy día no existe, creo que en un futuro eh, será también imposible, por eh, algo muy básico. ¿no? Eh, todo este tipo de evidencias, de demancias, evidencia, de, de dependen, de una serie de mecanismos que desconocemos por completo, que no sabemos exactamente en qué parte del cerebro eh, existen, ¿no? eh, con lo cual eh, es totalmente imposible que una persona pueda asegurar al 100% eh, que eh, de alguna manera su capacidad eh, actúe en todo momento, o sea si una persona se enfrenta a un cliente como vidente, no puede proporcionar la seguridad de que lo que está diciendo eh, se va a cumplir, eh, en el caso de que estemos hablando de la premonición eh, o de cualquier otro, otro tipo de, de asuntos dentro de lo que es la percepción extrasensorial, con lo cual yo soy de la idea eh, de que es totalmente imposible convertirlo en, en, en una profesión ¿no? eh, y bueno eh, a partir de ahí se puede abrir un abanico de, de, de, de ideas muy diferentes eh, un abanico de posibilidades bastante, bastante amplias pero según mi punto de vista eh, repito, aunque creo en la percepción extrasensorial creo que es eh, totalmente imposible convertirlo en profesión ya que no se puede asegurar esa capacidad que tiene en este caso la persona vidente Pero, perdona Jesús, ¿por qué no se puede convertir en una profesión si ayudas a la gente? Sí, desde luego puedes ayudar en un momento determinado, pero tú no sabes eh, eh, si realmente esa capacidad que tú tienes, que tú aseguras tener, y que yo no pongo sí. en duda además, eh, uh -huh. que la puedas tener las 24 horas del día. Si en algún momento eh, te puede fallar, por la circunstancia que sea, ya no estás ofreciendo un servicio como el que te puede ofrecer eh, cualquier otro profesional titulado, ¿no? Perdona, claro. perdona, te puedo responder. Yo hay días sí. que si tengo consultas y yo no me encuentro capacitada vale que por lo que sea, o me duele la cabeza, o tengo gripe, y sí. veo que mi evidencia no va a ser buena, no atiendo a la consulta. O sea, sí. una pregunta, sí. eh, sí. Mónica, perdona este respecto. Si una persona llega a, a tu consulta y sí. eh, te ofrece, vamos a poner que 100 euros por esa consulta, no tú no te encuentras bien, ¿me estás diciendo que no se los coges? Por supuesto que no. La si mentira es pecado, ¿eh? No, no, si yo no me encuentro en la capacidad para darle mi servicio de hora y media, dos horas, que dura mi consulta, dura todo el rato de mi consulta... ¿Cuánto cobras es que... por cada una de esas consultas, perdona? Dep cobras? Depende, hay gente que le digo que lo que pueda, depende, es que generalmente le digo a la gente que lo que pueda darme. Es que yo no tengo una tarifa, eh... hay gente que no puede pagar, ya te he dicho, a la cual atiendo, y hay gente que si me da 10 euros, son 10 euros. ¿Y le haces una factura si te la piden? Sí, claro. Por supuesto, A ver, aquí estoy de acuerdo eh, con, con vosotros en algo. Si realmente se hicieran eh, eh, pruebas a todas las videntes y terroristas de las 100.000 que hay, a lo mejor se debían hacer pruebas para que solo ej se ejerciera la evidencia la gente que está catalogada para ejercerla. Hombre, yo opino que si se hicieran esas pruebas, seguramente todas aquellas personas que cobráis por ellas iríais directamente a, a ese pozo del olvido de los videntes. Es una opinión, ¿eh? eh David, David, una opinión. <risa> una opi... No, porque yo te estoy diciendo que yo me ofrezco a que se me haga una prueba de si mi videncia es real o no, no real. Es, eso eso te honra, desde luego, ¿no? Pero está, está está muy bien esto porque porque Juanjo, no sé si ya podremos eh, intentar mover o llevar a cabo, ¿no? Sí, hombre, no, se puede hacer. Y además, hombre, lo que la cuestión es lo que comentaba yo antes. Yo creo que la prueba esta que estamos comentando debería hacerse antes de empezar a cobrar, no antes de prestar el servicio. Yo creo que se debe tener la garantía, al margen de la subjetividad, de que cualquier persona, de que, bueno, pues Mina o cualquier otro vidente considere que efectivamente tiene esas capacidades, porque todos sabemos, y yo creo que nos estamos todos de acuerdo, que los sentidos nos engañan. Eh, ya lo decía bueno, un profesor ¿no? Que decía que el, que el mundo no es real Sino que es cerebral Es decir, nosotros no vemos las cosas como son Sino como las nos parecen que son a través del cerebro De hecho, en Petronio también decía Que ese mundo quiere ser engañado, que lo sea ¿no? Entonces, claro, aquí lo que, lo que yo veo Es que eh, necesitamos una prueba objetiva Yo entiendo que, que un vidente esté muy convencido De que tiene determinadas facultades Pero eso es una vivencia privada Y esa evidencia privada hay que objetivarla y tiene que hacerla comprensible a los demás por las reglas de, y por los criterios de verdad con los que nos movemos el resto de los mortales. ¿no? Porque además yo imagino que tú, Mina, eres igual de exigente cuando vas a hablar a un médico y le pides que cure o que un medicamento sea efectivo y pides que Exacto. pase unas pruebas de caridad. Y no vas, a, no vas a un vecino a que te cure, ¿no? sino no. que entiendes pero, que hay un, un pero respaldo. Pero, ¿no? Juanjo, vas a, un cura, vas a un cura y no le pides explicaciones. A ver, ¿te puedo contestar? Primero ya te he dicho que yo si me piden factura... Cura, la... no cobra, cura no cobra un curano en una consulta, Alberto. Perdona que te diga, ¿eh? Exactamente. El por una confesión, claro. por ejemplo. No cobra Claro, no cobra por una confesión, pero tú sí cobras por una evidencia. Vale, pero escucha, vale. también te digo una cosa. A lo mejor no lo conocéis. Hay evidentes y videntes como en todo. Yo, hay gente que la atiendo y hasta que no le hago mi evidencia y comprueban, no les cobro, ¿eh? ¿Y cómo lo comprueban? Pues porque eh, eh, eh, ven que, que les he acertado. Si yo les digo cosas de su pasado que yo no sé, saben que yo les estoy acertando. Una Entonces, pregunta. ¿Podríamos hacer una prueba a quien pregunto? Eh? No sé ah, si sí, Alberto sí, te sí. parece bien. Uy, a, genial, Manuel, a, Jesús, a a Juan José. ¿Podríamos hacer una por, prueba en directo? En directo? Eh, ¿Qué quieres, probarme como vidente? Sí, estaría bien que nos dijeras alguna cosa. Por ejemplo, Juanjo, una cosa concreta, pero concreta de verdad, que pueda convencerle realmente y que reconozcan antenas si ya se ha acertado. Pregunto, eh, si no es una indiscreción, ni sin falta de respeto, no, te pregunto. No. El problema no es que no sea una indiscreción. El problema es que yo, eh, primero, no es una consulta presencial, no, no es rajarme, ¿eh? yo cuando queráis hacemos programas de evidencia, de hecho yo he hecho durante cinco años, escúchame radio de pregun preguntas en directo y eh, no, no me negaba a ello, nunca lo único que digo es que yo no tengo que demostrar mi evidencia no, no, al... no vamos a ver, yo no digo que tengas que demostrar te, te invito a que sí. en unos cinco minutos le digas las cosas que tú sientes, eh, en este caso de la persona con la que llevas un rato hablando como es Juan José Sánchez Oro, que además de hecho Bueno pues se parece mucho, si no es lo mismo a una evidencia radiofónica, simplemente no, es que Mira, a mí sé que me gustaría en este sentido eh, más que nada por, por ver eh, qué tipo de predicción haces, me, me, me explico, es decir eh, con sí. qué grado de precisión haces tus predicciones, que eso es muy importante. Y porque, bajo. claro, nosotros podemos ser, más o menos, cuando hablamos, eh, podemos ser más o menos genéricos, y luego que sea el propio cliente el que ajuste no el mensaje, claro, podemos aburrido, ser muy claro. Te pongo un caso, muy sencillo. No es lo mismo que ejemplo, hables con una vidente o con un vidente, te diga, por ejemplo, que asocia tu fecha de nacimiento o tu momento de nacimiento con el color azul, Y entonces el cliente diga, ah, claro, es que mira, eh, donde yo nací resulta que las paredes estaban pintadas de azul, o bien ese día estaba despejado, el cielo estaba muy azul, o bien eh, el médico llevaba una bata azul. Es decir, te das cuenta que, claro, ahí el esfuerzo de adivinación y de ajuste, ¿no?, de, de hacer que esa predicción sea verdadera, corresponde realmente al cliente. Ah, es muy distinto que tú me digas, o un cliente me diga en, en su mensaje, en su predicción, me diga exactamente la fecha en la que he nacido que ahí no hay duda posible, no hay ajuste no de verdad posible. Claro, por eso digo que, que sería interesante que bueno comentaras un poco, eh, hicieras una predicción así un poquito, como veas, para que yo pueda ver exactamente, ya digo, qué nivel de discurso no predictivo te mueves. A ver, eh, primero, desde luego, una evidencia al 100%, y te lo digo yo como vidente y tarotista que soy, nunca es, existe, eso te lo digo, ¿eh? O sea, decir, en tal fecha eh, tal no conozco vidente, que haya nacido que abrigo eso sí que uh -huh. puede haber muchas cercanías pero sí que es verdad no te voy a mentir yo no te voy a decir naciste el 7 de julio pues... de 1902 no sé porque pero... te mentiría te mentiría porque no lo sé no lo sé ¿Me entiendes? Pero otra cosa es saber eh, cosas de esa persona Cosas de cómo se siente interiormente Cosas de, de, de qué, qué busca en la vida Qué va buscando, qué quiere Cómo ayudarla Es que la evidencia no es para adivinar solo Es para orientar a la persona A si va por el camino derecho O por el izquierdo la, la gente te pregunta A ver, eh, ¿me divorcio o no me divorcio? Y tú ves eh, que esa persona va a ser más feliz o menos feliz Y le orientas la vidente os equivocáis mucho, ¿No es para decir sí o no vas a tener novio, sí o no vas a encontrar trabajo, sí o no, te va a tocar la lotería, no, es para orientar, es para ayudar a elevar ese espíritu, a que la persona encuentre la persona en la respuesta, perdona, también en sí misma. So, eh, solo soy un, ca un, un canal, una vía que a lo mejor okay. te ayudo a decirte que tú vas a triunfar muchísimo miras qué tontería, no me digas, estoy en la radio pues claro, pues no, pues te, te lo digo ya tú entonces a cuando, mi... per perdón un momento en cuanto, eh, me parece interesante esto, cuando tú le dices a una persona que va a tu consulta, que va a triunfar, esa persona cuando te da la razón, que es cuando triunfa años después, o cómo funciona esto a ver, eh, cuando me dan la razón, es cuando yo a lo mejor le he dicho cosas de su pasado que yo no sabía, o por Ajá. ejemplo, a una mujer le he dicho, has tenido un aborto, que yo no sé, porque hay mujeres que pueden tener tres abortos, o una ninguna, o cuando he dicho a una persona, tuviste un accidente de coche, siendo joven, entonces, claro, esa persona ya confía en ti. Sí, sí, esto es muy interesante, pero no lo podrías hacer ahora, y no insisto, no es cuestión de poner la prueba a tu obediencia, es cuestión de que nos gustaría saber, aquí tienes a Juanjo, que es escéptico, en el buen sentido de la palabra, porque duda de ti, no porque niega de tus supuestos poderes, no, claro, claro. Eh, para que de alguna forma podamos ver qué nivel digamos de predicción tienes o hasta qué profundidad puedes llegar ahora de hablar, por ejemplo, de su pasado, insisto eh, ¿dónde, eh, ¿Dónde está Juanjo? ¿Por aquí? ¿Juanjo? Sí, sí, aquí, estoy, aquí, estoy aquí Tú eres el más escéptico, ¿no? ¿Y bueno, qué edad tienes? No. Eh, 42 42 años, y eres escéptico, no crees nada de esto, ni nunca has creído sin embargo, si sí que eres investigador Sí, sí, sí. O bueno, a ver, estamos de lo que comentaba David, eh, soy escéptico no, no, no. en el sentido en el no. sentido de, de bueno, de, de este que estábamos comentando, es decir, tengo mucha curiosidad y quiero saber si realmente existe o no. No, no niego de antemano y no tengo prejuicios. Vale. Eh, a ver, es que cosas de tu pasado, eh, así específicas, yo ahora no te voy a decir primero porque estoy concentrada en el programa de radio uh -huh. en la ¿vale? Bueno, no, no, las... no con... ¿cuánto no tiempo es... necesitas para concentrarte, Mónica? No, ¿Cuánto tiempo escucha, necesitas? Ya. Escucha, eh, no, es, no es una cuestión de concentrarse, es una cuestión de que eh, no no son no sé emitir eh, juicios de valor. Una pregunta, yo... Mónica, perdóname un segundo, cuando tú estás pero, en un espera, programa de espera, radio espera, y la espera, gente espera, llama, por, David, llama por teléfono para preguntar cosas concretas, eh, ¿tú no estás concentrada en ese caso en el programa de radio? ¿Cómo se es que puede hacer una audiencia David, te... pero pero, parece una casa, una casa de bruja. Claro. Es que además la sí. evidencia telefónica yo entiendo que, que no sirve casi absolutamente es que, para sí. nada, siempre, por lo menos por en base a las personas sí, no, que yo conozco pero... que tienen esa percepción extrasensorial, sí necesita un contacto directo con eh, con la persona, ¿no? Pero José, sí. José Manuel, ella dice que la realiza A ver, yo... Mujer... No, no, espera, perdona, yo tengo sí. consultas presenciales eh yo sí, pero, consultas... pero Sí, sí, pero tú has, re has reconocido hace un momento que tú haces eh, evidencia no. por radio en algunas ocasiones durante 5 años me A lo mejor me equivoco, ¿eh? corregime si me equivoco no no, no, no, exactamente, yo he hecho durante 5 años un programa de radio y durante 12 años un programa de tele de ¿Y no concentrada en el programa de radio para hacer la evidencia? No. Por supuesto que estaba concentrada ¿Y por qué riencia, entonces? De ¿Qué? todas formas, yo creo que, que en este caso es como si eh, llamáramos a un médico para que nos haga un diagnóstico a través del teléfono. Claro que puede acertar en cierto en cierta medida, Mira, es más o, a lo que decimos, pero el, el, médico, no. el médico no. tiene hay que estar que presencialmente. Hay gente que se aprovecha de todo, uh -huh. hay gente claro. que descubre que una persona lleva un cingapillo aquí en la, sí. en la oreja. Uh -huh. eh, uh -huh. Yo creo que, que no debemos tomarla con, con claro. Mónica... ...con Nima, que es nuestra no, a invitada ver, esta momento, noche... Perdón, un David, segundo, y, eh, Alberto... Y, y, ...yo no la estoy tomando con nadie... ...simplemente ella dice que tiene unas capacidades... pero acuerdo, ella pero dice que durante 5 años... O, ...o 12 años se ha dedicado a hacer videncia radiofónica... ...y yo solamente le he dicho que... ...sin faltar al respeto y si la niñez de defender... ...si ella podría hacer el caso... ...o podría uh, utilizar sus poderes... ...los que ha utilizado durante 5 o 12 años con Juanjo... ...y ella me dice que necesita concentrarse... Yo, ...yo pregunto si necesita concentrarse... ¿no? ...como ha, ha tirado 12 años pero, haciendo ver, videncia radiofónica... ...¿tú crees que puede estar alguien concentrado... ...sin, quitar, sin darle la razón y quitársela David, ¿tú crees realmente que en un programa en directo que están escuchando, ahora mismo lo vemos por internet en todo el mundo más de mil personas por mi, por mi web ella puede estar concentrada creo que no es justo que estemos eh, todos contra ella que podemos estarlo porque hay razones para estarlo, en el sentido de que sabemos que hay familiares que han, le han venido facturas telefónicas que le han arruinado prácticamente dos o tres meses de su vida en cuanto a eso estamos de acuerdo, pero creo que, que, bueno, es la noche de Halloween, es la noche de las brujas. Y... Bueno, pero, pero sí. Alberto, esto es un debate que yo, oye, que si he sido irrespetuoso, pido no, disculpas, no, creo no, que no. no lo he sido en ningún no, momento. No, no eh, una pregunta a este respecto, ah, Mónica, ¿tu, tu ah, línea telefónica tu línea telefónica es de pago? Pregunto, ¿eh? Porque ha ido lo que ha dicho ah, Alberto, me parece no. interesante. No, mi línea telefónica es de fijo a fijo, que es gratis. Vale, vale, genial, de acuerdo. Eso, eso te honra. Pero otra cosa que te iba a recalcar, cuando tú me dices que yo estaba estado 12 años en tele, la gente entraba y te hacía una pregunta directa, no te decía, dime algo de mi pasado. No, decía, oye, tal, y te preguntaba algo concreto. Puede ser una pregunta directa sobre su pasado, Mónica, pregunto. ¿Eh? Puede ser una pregunta directa sobre su pasado. Hombre, la gente suele preguntar sobre su futuro, te lo digo. Claro, pero, no, pero, no, claro, pero, estarás, pero Mónica, estarás conmigo en que en ese caso es imposible que la persona que llama por teléfono el programa de radio de televisión pueda saber dentro de dos, tres, cinco o diez años si va a encontrar trabajo, por ponerte un ejemplo. No ah, sé, a lo mejor claro, me equivoco. Claro, ¿eh? me perdona, yo, yo no estoy de acuerdo totalmente y ahí os doy la razón en, en que se atienda una evidencia por teléfono porque no tienes a la persona delante y porque puedes fallar, porque solo estás percibiendo por la voz. No es lo mismo tener a la persona delante, ¿me entiendes? Si yo ahora te tengo delante, estoy hablando contigo, eh, voy percibiendo, te tuviera delante en una, en una consulta presencial, yo voy recibiendo datos y percibiendo cosas. Yo a través de un teléfono puedo percibir, por supuesto, y podría demostrártelo. Seguramente, y no te digo respetuosamente, Mirias, te has equivocado, lógicamente estás es una parte estética, o a lo mejor no, no, no, oye, si aciertas, yo bueno, yo no porque es caso Juanjo lo reconoce, es decir, aquí nada esto sería jugar por parte tramposa por parte de Juanjo, cosa que no va a pasar. Mónica, pero vamos, insisto, si te he ofendido, lo siento, simplemente pues quería mm, pues, no, no para, sé, eh no, no, mira, no, primero no no ofende quien eh, no te ofenden porque a ver, yo soy muy segura de mí, ¿me entiendes? Entonces, los sí, no soy... oyentes, los oyentes ahora mismo no, te lo garantizo. Pero, los oyentes y, y, y si eso hubiera líneas abiertas y consultas míes pudieran llamar y decir es que Mónica me dijo que en, eh, que me iba a casar con tal persona y que eso pasaría y pasaría cuando habíamos roto y llevamos dos años sin vernos, y ha pasado pues ojalá se abrirán líneas y se pudiera demostrar es algo que no puedo demostrar qué queréis que hagamos un día un programa de evidencia en directo también me presto es que me presto a lo que me pidáis lo que sí se a podría ver. lo que sí se podría Mónica eh, eh, llegar a la conclusión en base a lo que a lo que has dicho que lo que es la evidencia telefónica tiene su parte oscura, ¿no? En el sentido de que eh, claro. como tú bien dices, no se puede mm, eh, ofrecer una evidencia al 100% ¿Es que, a nivel ¿por ten... Para nada, con no, lo cual perdón, con soy, lo cual el... y, y, y yo lo niego, yo no creo claro. que ninguna evidente, por muy evidente que sea en una consulta telefónica solo por la voz sí. pueda percibir cosas de la persona. Con lo cual el cobrar a nivel telefónico sí es algo que eh, no sería correcto porque no se está ofreciendo un servicio completo al igual que eh, si llamar a un, a un médico por teléfono ofreciéndole el, eh, eh, el malestar que sentimos y puede acertar o puede fallar. Con lo cual tampoco sería correcto. A ver, yo llamé, perdóname, yo llamé eh, porque mi hija tenía una apendicitis, y sí. me dijeron que era una gastroenteritis por teléfono hmm. y la niña casi se muere. Claro. Y era un médico licenciado, ¿eh? Hmm. Sí se puede Entonces, llegar claro al igual que un médico por teléfono como tú bien dices no te puede diagnosticar si no te ve yo me es mucho más difícil evidenciar por teléfono que claro. no que no me niego a hacerlo te lo digo. Mira, al igual que no me digo a que me hagan cualquier estudio tú tienes, tú de tienes derecho tú tienes derecho a reclamar a la seguridad social o a quien corresponda porque hay un profesional detrás bien regulado eh, esa negligencia que ha podido tener y juanjo eh, Sánchez oro lo comentaba al principio Eh, lo que sí podemos exigir es que haya una regulación más estricta que permita, es que, que, permita que si yo me he gastado 100 euros en hacer una consulta dando mi tarjeta Visa o 1000 euros, 2000 euros eh, claro. pueda tener una vía de reclamación y de que, bueno... Eh... Perdona, ahí estoy completamente de acuerdo. Deberían legalizarlo para que entonces no se nos metiera a todos en el mismo saco. Porque si hubiera una legalización, decir, esta señorita me ha mentido, me ha hecho una factura, me ha cobrado 100 euros, a mí no he acertado nada, aquí que se me devuelvan los 100 euros o se le ponga una multa o no pueda ejercer como vidente, en eso te doy la razón totalmente porque así no habría tanto fraude como en otras cosas los hay también. Pero, pero sería Había totalmente... Que, que te engañan sí. y te cobran y luego pierden los casos. Pero sería no? totalmente imposible, Mónica, porque entiendo que la persona que asiste a, a este tipo de consulta, eh, a pesar de que a veces escucha cosas sobre su pasado su presente, lo que pretende es escuchar cosas sobre su futuro, claro. Que, no, eh, claro, y, claro y cómo puede eso, alguien reclamar eh, que tú le has dicho, puede, por puede, ejemplo... Que, perdona, yo sé de sí. evidentes que han sido denunciadas. Eh. Pero cómo puedes reclamar eso, o sea, tú le dices a una persona que le va a ocurrir tal cosa en el futuro, y el futuro es muy maleable, tampoco sabemos exactamente... No, tan fácil sí. como la persona, y esto se lo digo a todas las personas, la persona que vaya a una consulta de evidencia, que lleve la grabadora, o ahora, últimamente todos los móviles graban, que grabe la sesión, y si luego quiere reclamar, ahí viene la grabación. Bueno, Fíjate no, si no, lo pongo fácil, a sí. mí cualquier persona le permito que me grabe. ¿Quieres grabar la sesión? Te permito que me graben la sesión de evidencia Sí, pero entiendes sí, el, el concepto que, que intento decirte la ¿no? grabación Sí, pero con una grabación Hay pruebas, ¿eh? Sí, sí, pero pero no, a no. ver, hay una cosa, sí. si me permitís que A ver si podemos por lo menos eh, hacerlo O intentarlo, Mónica, a ver qué te parece Mira, eh, yo creo que, que a mí me gustaría Escuchar, eh, eh, si fuera Lo que fuera posible, eh, muy ambiguo más preciso, evidentemente ahí estás comprometiéndote Y, y estás arriesgando más o menos ¿no? Entonces me gustaría saber un poco Porque claro, yo te he preguntado eso antes ¿Quieres no se está, o psicólogos si y el psicólogo, la seguridad social te da cita para de aquí tres meses, seis eh, meses, ¿me entiendes? Sí, pero a ver, el problema que yo veo en esto es, eh, te lo vuelvo a decir, claro, estamos hablando de la predicción, es decir, si realmente aciertas el futuro o no. Si tú estableces eh, en este caso una elección y tú dices que por un camino va a ir mejor que por el otro, pero claro, si la persona es la que decide por qué camino va a ir, claro. nunca va a poder comprobar si el otro era mejor o no. ¿Entiendes? Okay. O sea, claro... Claro, exactamente. Entonces necesitamos, necesitamos algún tipo, yo necesito algún tipo de predicción. O si planteamos una prueba contigo, ¿no? una, un experimento para comprobar tus facultades, necesito eh, cerrar mucho más el, el campo de adivinación. Porque si lo dejamos tan abierto, al final podemos confundir los aciertos con los fallos y viceversa. Entonces yo creo que, que debe ser algo más preciso, ¿sabes? Porque si no nos movemos en un terreno muy ambiguo, Y al final, claro, te vuelvo a decir, no tengo tan claro que realmente estemos acertando o simplemente nos creemos que estamos acertando, ¿no?, que es muy distinto. Claro, pero eso de, de dos caminos, a ver, yo también, siendo evidente artista siempre digo, yo eh, puedo ver cosas que van a ocurrir o cosas del pasado, pero cuidado, el destino lo creamos nosotros y el destino lo cambiamos nosotros. Perdona, yo, siendo evidente, no creo en la evidencia al cien por cien, ¿eh? Y te lo sí, digo ahí es que te digo porque mira eh, tú sabes perfectamente que dentro de, de la psicología hay un mecanismo que se llama la, la, la eh, profecía autocumplida es decir en el momento en el que alguien nos, nos predice algo y nosotros creemos en ello bien por un sentido positivo o un sentido negativo es decir, nos dicen que va a ocurrir una catástrofe y al final nos obsesionamos y eso ocurre exactamente, ¿no? exactamente. Y, y, todo, y todo lo contrario nos dice que vamos a triunfar y de pronto pues bueno cogemos ánimos ¿no? y ponemos todo nuestro empeño en triunfar y efectivamente al final se cumple claro, la cuestión es, ¿se ha adivinado el futuro? ¿o lo que hemos hecho ha sido crear el estado de ánimo en la persona? Pues para que es a lo que voy y que, me... y que me perdonen todas las videntes y terroristas parto de la base de que la evidencia no existe al cien por cien. Y parto de que mucho es parte psicológica y poder mental. Si una persona, tú le no es una manipulación mental, pero tú le le estás, vamos, no empujando a que haga una cosa en su vida por su bien, realmente ella misma se sugestiona. Es la misma persona la que se sugestiona. Pero tú mismo me estás reconociendo que eso no es evidencia. Es que convendría distinguir un poco varias cosas que se hacen. Es que, a ver, a ver, en la evidencia se mezcla mucho la psicología también... ...y yo lo tengo bueno, que pero, reconocer... Pero a ver, si hablamos de una capacidad Juan. para adivinar el futuro... ...por eso digo que aquí son varias cosas distintas, Juan ¿no? Juan. ¿no? Estamos hablando de un cóctel de elementos que son... Un segundo, Alberto. Por por un lado estamos hablando de, de ser consejero... ...por otro lado estamos hablando de la capacidad de sugestión ...y de construir nuestro propio futuro en función mm -hmm. de unas expectativas... ...que nos puede crear una persona en la que confiamos, como puede ser evidente... ...y luego por otro, sí. lado, por otro lado estamos hablando de la capacidad... ...que para mí sí que sería extraordinaria, que es adivinar el futuro... ...con independencia de la sugestión... ...y con independencia del Consejo... ...yo me centro en ese último paquete de cuestiones... ...porque el otro... Sí. Eh, ...yo creo que estamos todos de acuerdo... ...eso no es extraordinario... ¿no? ...y claro, eso es lo que hay que determinar... ...y no mezclarlo todo como que es lo mismo... Juanjo, ...yo creo mira, que son terrenos distintos... Discú ...discúlpame Juanjo de David... ...por nuestra parte terminamos aquí... ...son las 12 de la madrugada... ...podéis sí. contar con NIMAS por supuesto... ...cuando queráis para Dimensión Límite... ...para grande. cualquier... ...pero es que tenemos muchos temas nosotros pendientes... Eh, ¿Te parece mostrado? bien Alberto que hagamos una, una conclusión cada uno muy rápida? Me parece muy terminar. bien, me parece muy bien eh, Modera bien. tú Alberto, te dejo los honores Muy bien, pues yo empezaría por José Manuel Frías Bueno, yo he dejado más o menos clara mi, mi opinión al respecto. Yo creo que es imposible vaticinar el, el, el futuro, ya lo decía eh, la propia Mónica, no que, que el futuro es maleable, que uno en base a las expectativas que tenga y que eso se lo puede ofrecer, no hace falta que sea un vidente, puede ser cualquier eh, orientador o cualquier psicoanalista, ese futuro eh, puede llegar a cambiar, con lo cual creo que es imposible convertir en profesión, a pesar de que exista la percepción extrasensorial, lo tengo muy claro, convertirlo en profesión, eh, puesto que estamos hablando de cosas intangibles s no igual que eh, el, el curandero anteriormente hace muchos años eh, era una figura eh, importante en una localidad concreta en un pueblo concreto eh, y hoy día lo es menos eh, si sí es cierto que esos curanderos eran personas con una sabiduría eh, bastante amplia pero que eh, no podían convertirse en profesionales de la medicina eh, puesto que tampoco manejaban eh, pues un diagnóstico y una serie de maquinarias como la que puede utilizar un, un médico convencional no y con la evidencia ocurre exactamente lo mismo creo que es eh, útil para unas eh, determinado Un determinado número de personas Pero no se puede convertir en profesión Puesto que lo que se ofrece eh, Nunca es eh, 100% eh, real Creo que ahora sería el turno De que participara Porque ha sido eh, un oyente disciplinado Por decirlo de Jesús. una forma Jesús Ortega, Jesús buenas noches Muy buenas noches eh, Bueno la opinión que yo saco al respecto es eh, me Posiciono quizá más De las partes del otro programa Me voy al otro bando a Dimensión Halloween Y es que al margen de negar o no la evidencia, porque no podemos eh, negarlo eh, taxativamente, sí que me quedo quizá un poco con... Las personas que van a un vidente claramente van ya, a no ser que vayan a desmontar algún tipo de fraude, van con una pretensión, con un recibo, un contexto paranormal, van buscando una respuesta, van esperándola y ya por lo tanto van condicionadas. Yo creo que la evidencia no es que se mezcle con la psicología, sino que hace uso, hace propia la psicología un instrumento a su favor para para fomentar esa, esa supuesta adivinación, ese supuesto vaticinio. Y bueno, yo me quedo un poco también con, con la conclusión de que al final no hemos sacado nada muy en claro, sino que todo es una mezcla. No se puede afirmar la evidencia ni al 100% ni, ni ningún porcentaje. Yo creo que, lo por lo que yo he podido escuchar aquí, sobre todo en los últimos minutos, me quedo con... Uh, ...con la psicología juega un papel fundamental... ...la sugestión... ...etcétera, etcétera... Eh, si te parece, de Nima... Eh, ...sería tu turno para, para terminar... Sí. ...y después mi, pasaríamos mi, a Juanjo... ...con lo cual te lo sí. no encuentras... mi alegato que he sido la más atacada... ...y encima la única chica... Sí, ...y la más <risa> valiente, ¿eh? por estar <risa> sola sola aquí... No, ...independientemente que fueras mujer o hombre... Eh, ...no, encantada chicos de estar con vosotros... ...de verdad, sois un encanto a todos... ...primero, voy a ser muy breve... Creo en la evidencia totalmente, creo también en que no hay un 100%, porque no somos Dios, pero creo que se puede ayudar a muchísima gente con la evidencia. Creo también que se debería legalizar más, como decís, estoy de acuerdo, hacer pruebas que demostraran que una persona realmente es evidente me ofrezco públicamente y lo digo públicamente a cualquier prueba científica o mental que se demuestre la evidencia me ofrezco Juanjo a cuando quieras a ti hacerte una evidencia telefónica y que luego en directo puedas decir me ha acertado o no me ha acertado a eso te uh -huh. reto en directo, directo, sí, sí, sí. directo eh en que cuando Real. quieras llames y te haga una evidencia y en directo puedes decir, Mónica me ha acertado o Mónica no me ha acertado. Eso te lo digo. Y hay una cosa que voy a decir por último. Dios no se ve, pero creemos en Él. La evidencia no se puede mostrar pero creemos en ella porque existe. Eh, Eso, Juanjo, esto... eh, creo que tus trabajos te preceden en este caso, tu investigación investigaciones también, y estaría muy bien que concluyéramos con, con bueno tu opinión por una parte, personal y por otra parte lo que a ti tus investigaciones han podido dar sacar a luz no, yo, bueno, primero agradecer la Mina, por supuesto, eh, lo que me comenta y además el talante con el que ha afrontado esta conversación eh, me parece genial. Quiero que además sí, la actitud es la, la que tiene que ser, la de abrirse a que se investigue y además comprobar, como digo, insisto, no objetivamente cualquier facultad que se considere extraordinaria porque además yo creo que también es bueno para ella, eh, más que nada para Exacto. que ella también confíe en lo que hace y realmente salga reforzada de esa experiencia o no, o también se replantee si a lo mejor eh, lo que ella considera que tiene pues es otro tipo de cuestión, ¿no? que no es tan extraordinaria aquí. Como, como parece eh, Lo que sí que vuelvo a insistir es en el, en el primer aspecto, ¿no? Si hoy en día se ofrece un servicio, ese servicio tiene que ser comprobado, ¿no? Y más cuando hay dinero por medio. Eh, que si la evidencia o no, yo la verdad es que no lo tengo no lo tengo claro porque sabemos hoy en día que hay muchísimos mecanismos psicológicos que pueden explicar muchísimas supuestas predicciones, ¿no? Eh, ahí creo que la capacidad para excusarnos, para tener cuartadas mentales, para justificar determinadas cosas en el individuo es enorme, lo comprobamos día a día y entonces por eso apelo a que por encima de mi opinión personal por encima de la opinión de, de Mina y de todos los presentes busquemos que sea el método científico que sean las pruebas científicas las Exacto. que nos den y nos quiten la razón no yo creo que ahí es en lo que podemos coincidir todos por favor y si, me, y si me, se me permita añadir simplemente una frase cuando la gente tenga un problema o necesite consejos saber si realmente tiene que tomar una decisión como si quedarse en su puesto de trabajo o él sea otro que lo consulte un amigo o si quiere un profesional por favor que vaya al psico solamente es wow, mi opinión Bueno, anten... eh, yo desaconsejo absolutamente la evidencia. De hecho, yo considero, y es una opinión personal, eh no quiero sí, sí, nada grande concretamente, oh, yo ah, yo bien. considero, Mónica, si me permites, yo considero eh, que todas aquellas personas que dicen tener una evidencia y cobran por ello, para mí, son fraude. Es un punto de vista personal. Se puede compartir o eh, no se no puede compartir. Sí, te he dicho que hay muchísima gente a la cual no cobro. Y es más, eh, te digo, eh, y ha dicho a Juanjo, que cuando quieras sin cobrarle, Le atiendo en evidencia cuando quiera. Y que públicamente luego lo diga. Yo, yo... Sí, sí, no hay es una pena que ya perdido la oportunidad de hacerlo en directo. Eso, eso ya, también lo digo como... Que también parto como... No tengo que no, demostrarlo pero... en directo. Sí, no, no, yo no tengo ningún inconveniente. Además, ya te digo que, mira, yo no le pediría... O sea, yo estaría encantado de realmente tropezar con un eh, fenómeno paranormal que realmente fuera fuera auténtico. O sea, que para mí... Ya digo que yo no voy con ningún prejuicio. Eh, sí que voy con prudencia y además cuando trato de analizar este tipo de cuestiones lo que hago es que suspendo mi, mi juicio ¿no? no voy dudando Y nada, yo, vamos, encantado, encantado de que tengamos esa conversación y te doy mi impresión absolutamente sincera. Juanjo, te lo digo de verdad, esto ya no es un reto ni es una batalla porque creo que somos investigadores, yo soy investigadora también, y psicóloga y hay cosas en las que no creo, y de verdad te lo digo ya a nivel compañeros de investigación, de esoterismo, que me presto a atenderte a mi teléfono. Ha quedado yo creo que ha quedado claro clarísimos desde ¿Cuál? un principio estamos repitiendo lo mismo, son las 2 y casi 8 minutos de la madrugada no, a que eh... quede claro que no me, que no me da miedo ¿eh? que, sí. que me, que me yo da... Que... desde aquí agradezco tu valentía es... tu valentía sí, hemos hablado de ello antes de, de la entrevista Eh, era eh, eh, sola ante el peligro, como hay por ahí una película eh, y bueno, bueno. Eh, primero agradecerte que hayas estado aquí, de que hayas compartido micrófonos en esta noche de Halloween, que no tenemos que olvidar que el programa sigue adelante eh, agradecer esta experiencia nueva que hemos tenido con el programa eh, de, de, de ese Radio Guadalajara con David Cueva eh, saludar muy efusivamente a a Juanjo Sánchez Oro a Jesús Ortega, a José Manuel Frías y a ti Mina lo he di dicho, gracias por, por, por tener la valentía de enfrentarte a todos sí. estos obros no, que somos nada. nosotros gracias a ti Alberto por y, invitarme y al programa todo, todas, la, todas las promesas que ha hecho de, de abrirte sí, a la sí. investigación y tal, han tomado nota por Dimensión Límite y seguro que pronto eh, estarás en su programa David Cueva Y quedan grabadas, y, y, y lo y lo reitero, ¿eh? Ajá. Gracias a ti, Alberto, por haberme invitado a este programa maravilloso. Y a vosotros, Jesús, Juanjo, el otro compañero, no me acuerdo cómo se llama, encantadísima, David. porque para mí no sois enemigos, sois compañeros que opináis diferente, nada más. Muy bien. Sé sí, que acuerdo, bueno, pues oye, eh, Alberto, muchísimas gracias por esta conexión, por juntarnos, hemos realizado este debate conjunto. Ha sido, quizá perdemos un poco, disculpas a la audiencia, porque a lo mejor sí, ha sido sí. un poco caótico en algún momento éramos cuatro. pero sí también quiero resaltar la valentía de, de Mina, porque a mí cuando me invitó Alberto a participar en el en el debate, dijo, "No le importa que sea que seáis cuantos seáis." En este caso en principio, ahí va a ser Juanjo, luego pues me he sumado yo y lógicamente también como participante lo ha hecho eh, el compañero José Manuel Frías, así que sí. nada, muchas gracias a todos los oyentes por haber prestado atención a un debate que creo que ha sido interesantísimo y bueno y esperamos hacer más conexiones eh, eh, de este tipo, Alberto. Pues un abrazo a todos. a aquellos que esperaban un programa de Halloween ya dijimos que iba a haber muchas sorpresas ¿verdad José Manuel? Sí y, bueno, y, y, y, quedan, a, muchas, y quedan, quedan muchas, muchas ¿no? aparte de las que ha habido claro eh, Jesús Ortega, vamos a hablar con Miquel Navarro en unos minutos sobre el cine de terror ¿qué te parece? pues un tema apasionante con el mejor invitado que podíamos tener esta noche eh, José Manuel Pues sí, un asunto que evidentemente yo creo que, que gusta a todo el mundo y sobre todo en una noche que, que tiene tantos residuos de misterio, de enigma y por supuesto del de, de mundo del terror. Eh, Jesús, eh, si sigues por ahí, conectamos contigo en unos minutos. Eh, vamos con nuestro amigo Miquel Navarro que lleva esperándonos un buen rato. Misterio Directo Pues ya tenía yo ganas de, de hablar con, con mikel después de, de tantos programas eh, sin, sin participar. Eh, Miquel, muy buenas noches. Bienvenido a esta noche de Halloween. Encantado, Alberto, de que me hayas invitado a una, una, una noche tan tan bonita y con tanto miedo que vamos a pasar. <risas> eh, hablamos de cine de terror, como no. ¿El eh, cine de terror es eh, un tipo de cine con unas características especiales? Sí, sí. Sí vamos a ver eh, a mí siempre me ha gustado un tipo de cine quecree que crea cierta atmósfera eh, más allá de lo banal eh, no no soy muy no, no me gusta demasiado eh, no creo que sea que, haya, que haga falta no que tener un, un cine eh, especialmente efectista. ...con grandes dosis de sangre... ...sino que ese cine mmm, de los grandes clásicos... De, ...también inspirados en, en, en, en grandes obras de literatura... ...pues eh, nos infunde precisamente esto... ...una cierta atmósfera con la que disfrutar... ...y además Halloween cada vez más extendido... ...en, en nuestra sociedad y en, en Europa... Mm -hmm. bueno, eh, ...pues eh, también se ha extendido también a los niños... ...y cada vez, cada año eh, va increchando, ¿no? Y vemos a los niños que no solo en películas como antaño de Estados Unidos... ...sino aquí también en España, estos niños disfrutan de, de esta fiesta... ...y creo que es una fiesta ya que está pasando al entorno familiar... esto es muy bonito también. Ajá. Hablando de familia, eh, recomendaciones para para Halloween... ...para qué películas debemos de ver, cuáles han llamado la atención... ...los micrófonos son tuyos. Sí... Bueno, eh, a mí, como te decía, pues soy un gran amante de, de, de las películas clásicas de, de terror. Eh, bueno, pues es un poco mmm, para recomendar algo diferente a lo típico del de Exorcista, a Poltergeist, etcétera, que siempre se recomienda. Y luego también comentaré alguna cosa nueva que hay por ahí. Uh -huh. Pero a mí siempre me han gustado los grandes clásicos. Y como grandes clásicos también hacer homenaje, no solo a Bela Lugosi o a, o a otros eh, grandes del, del cine de terror, sino también a grandes olvidados, como es mi querido, que siempre bueno, lo, lo suelo nombrar, Aunque en este programa yo creo que hay que hacer también una mención especial a un español que estuvo por Estados Unidos y que está bastante olvidado, y que ya que Halloween se ha extendido también a nuestras tierras, también hay que nombrar al gran Carlos Villarías, que Carlos Villarías fue el primer español, eh, que bueno el, el, el otro Drácula, no llamado así, cuando Bela Lugosi se llevó la gloria, eh, a su vez la, los estudios de Universal hacían otra película paralela, Eh, para el público para el público hispanohablante. Entonces tenemos el, el Vela Lugosi del Drácula del año 31, que nos, que nos ha llegado, el gran clásico, pero a su vez tenemos también Drácula de Carlos Villarías, que era para el público hispanohablante, que se hacía en los mismos estudios. Uno, uno trabajaba en los mismos estudios de día y el otro lo hacía de noche. Uh -huh. eh, esta cinta, vamos, es una cinta de culto, y hoy en día eh, yo me uno a los numerosos críticos que afirman que Carlos Villarías es un Drácula de mayor de mayor entidad incluso, con mejor dicción incluso que el propio Bela Lugosi. Yo me apunto a nuestro Drácula cordobés, Carlos Villarías. Así que es una película para recomendar que además se puede ver online, está colgada en ...en Youtube, incluso íntegra se puede visionar... ...que es este Drácula español, este Carlos Villarías de 1931... ...o sea que ahí iría mi primera recomendación... ...si bien para un público eh, que no solo que le guste los clásicos... ...sino también que se quieran acercar a este personaje... ...y a un gran clásico de, de forma diferente... ...no siempre acudiendo a Bela Lugosi... ...sino también acudiendo a uno de los nuestros como fue Carlos Villarías... Uh -huh. Y bueno, pues desde aquí este este homenaje de un actor que hizo muchísimas películas Y que y que aquí es desconocido eh, Falleció en su casa de Los Ángeles en los años 70 eh, Y bueno, es un, un actor que yo le tengo un gran cariño ya iría un poco mi primera recomendación Cuando salgas de este estado No recordarás lo que ahora te digo ¿Me oyes bien? Lo oigo bien Ya te he dicho lo que tienes que hacer ahora obedece si sí, efectivamente es la es de los mismos estudios Universal, la misma película precisamente con los mismos decorados que la de Bela Lugosi, se hizo paralela a la, a la famosa de Bela Lugosi pero para eh, enfocada no para un público anglosajón sino para un público hispanohablante con Lupita Tobar eh, también como compañera la mexicana la actriz mexicana eh, vamos eh, una película muy muy muy bonita eh, vamos para yo creo que es un gran clásico y una película artesana no sin duda y luego pues bueno eh, a mí personalmente me gustan pues eh, una de mis preferidas o tal vez eh, mi preferida ...con todo esto de lo que nos gustan los fenómenos paranormales... ...sería al final de la escalera, ¿no? De George mm -hmm. C. Scott, yo creo que es una película... ...muy conocida para los amantes del, del misterio... Que, ...que a todos nos gusta y creo que a ti también, Alberto, sí, te te apasiona. Sí, por me apasiona. Será el aire de las tuberías. Era demasiado fuerte y rítmico. Bueno, ya está entendida ¿Por qué iba a repetirse dos mañanas seguidas...? y precisamente a las seis porque dura medio minuto y después se para? no me lo explico un horno es como todas las cosas, señor Russell tiene sus manías es una casa antigua es normal que haya ruidos perdonen ¿Mini? Claire, la llaman por teléfono, su madre ¿le digo que está ocupada? no, ahora voy discúlpeme un momento, John Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. como dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Entonces es que ya ha habido problemas. También me apasionó Carrie, por cierto, porque fue como, como el inicio de una, un nuevo tipo de cine, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, sí, estamos hablando ya de los años 70 y sí. hay un, un, un tipo de películas que... Que, que nos impactaron, ¿no?, en esos, aquellos 70. Bueno, también el, el género Slazer, ¿no?, un género también para enfocado al público juvenil que siempre ha funcionado muy bien, entonces pues tenemos como gran representativa siempre de este género Slazer, es, es la matanza de Texas, ¿no?, eh, ah. esta, esta película Viernes 13 o Halloween incluso, pues son grandes clásicos que llegan una y otra vez y por no nombrar con lo que, las que siempre he nombrado de ya un, un terror más... Eh, Eh, más profundo y más que nos llega eh, y nos pone los pelos de punta, como es la archiconocía el exorcista o poltergeist, que siempre, bueno, nombramos un poco las mismas. Mm -hmm. Y haciendo un poco referencia al exorcista, eh, pues yo creo que la última eh, que podemos recomendar, eh, más reciente, eh, haciendo un poco paral eh, paralela, haciendo ejerciendo un paralelismo sobre el exorcista, sería la posesión, el origen del mal, donde aquí, eh, bueno, la, la palabra lo dice, hay una posesión, hay un, un guiño ¿no?, claro a, al exorcista pero hay un se introduce un elemento nuevo que hasta ahora eh, no había sido no se había introducido que es el, eh, el rito del exorcismo judío esto es una parte visual bastante desconocida que, que crea un efectismo en el espectador eh, pues bueno está bastante bien en la película reciente la posición el origen del mal con ese eh, con este novedoso entre comillas para para el espectador eh, exorcismo judío Eh, que bueno, que la verdad que no, no es una película que, que pasará la historia ni mucho menos, pero tiene esos elementos que, que crean inquietud en el espectador no tengo ni idea de lo que es son inscripciones en hebreo, pone Tippi ¿Dónde estás? en hebreo significa demonio ¿qué quiere esa cosa de mi hija? ese espíritu es el ladrón de niños ¿Eh? ¡Mamá! Cuando se abre la caja, hay muertes. ¡Emilie! Los médicos no pueden ayudarnos, ¿verdad? En el refugio del más alto, y confiaré en él. Bajo sus alas tendrás protección. Él te guardará. ...su verdad. ¡Deja en paz He visto algo dentro de ella. Eh, ¿En el cine de terror qué lugar tuvo Hitchcock? ¿Podemos hablar eh, concretamente el cine de terror... ...o quizás de terror psicológico... Sí, sí, mira, eh, haciendo un poco referencia a lo que acababa de hablar de este género Slycer, de, de un asesino muchas veces que persigue a, a, a mujeres, muchas de ellas eh, parece que corren y no avanzan, ¿verdad? Eh, estos eh, psicópatas que persiguen a estas chicas muchas veces y, y, y juegan con esto, bueno, pues aquí tenemos yo creo que es un poco el, el, el de los primeros, ¿no? Que sería Cisco con psicosis y que todos conocemos y que, bueno, que aquí ya pues... Pues aparecerían escenas como la de la ducha que quedaría para la historia del cine con, con esa sangre derramada por el, por el, por la bañera ¿no? que es que en realidad era chocolate por cierto pero como, como era blanco y negro pues estas cosas que, que son así de los grandes clásicos pero sí, Hitchcock es el hombre que pasaba por ahí y es el gran el gran maestro no eh, no, no era muy hay que decir que alfred Hitchcock no era muy cuidadoso con los, con los temas técnicos eh, esto se ha ido viendo conforme avanza los años pero bueno ahí no importa demasiado no Eh, su, su visión eh, de, de, de las películas, esa visión tan particular eh, y tan inquietante de, de, del propio ser humano, pues hace que lo técnico quede un poco a un lado, ¿no? Eh, y bueno, pues recordamos también Los pájaros, también en gran película, ¿no? Eh, un ligero paréntesis, como dicen por ahí. Eh, una persona, a ver si te suena, Jacinto Molina Álvarez. Paul Narje nach sí, uh -huh. efectivamente hombre es un gran maestro eh, por y es un gran maestro yo recuerdo cuando lamentablemente cuando falleció hicimos un, un homenaje al gran paul nach en compañía de los, de los amigos de terror y nada más eh, una, una gran web de esta temática uh -huh. que recomiendo y sí sí es pues, paul nach pues es el maestro yo creo que en españa no de, de las películas de, de estas desde el de cine de terror y vamos por la y yo recomiendo, recomiendo enormemente toda su su filmografía y, y yo yo además dejo un, un hueco de pues yo creo que vacío ¿no? hasta el día de hoy en, en el cine sí, de terror sí, sí. lo que es una figura representativa como tal uh -huh. eh, la figura, no ya del cine de terror sino la, la figura personal de esa que encarna ¿no? el, el, el terror en, en nuestro país es una persona muy profesional y además muy muy buena persona el gran polnachi Natchi Jacinto Molina imagínense la historia de un brujo medieval que regresa de su tumba después de siglos ansioso de sangre y muerte para cumplir sus planes busca la ayuda de su amante una mujer vampiro ambos atacarán de una manera salvaje brutal y terrorífica un pueblo que en tiempos coccasionó la muerte del vampiro pero no les basta con esto acuden a la ayuda de los muertos vivientes que crea el brujo es una película en la que tiene usted que prepararse a pasar miedo. Momentos de terror, momentos de acustia. Momentos absolutamente increíbles. Es una pesadilla. Es una película claustrofóbica donde las fuerzas del mar se desatan para buscar la perdición de las personas. En fin, tampoco nos lo tomemos tan en serio. Al fin y al postre solo es una película de miedo. En los años 70, quiero saber tu opinión, por, por favor, siendo un poco egoísta, porque es eh, eh, una persona que me interesa mucho, Brian De Palma. Sí, hombre, Brian De Palma eh, es un director de cine eh, pues bueno muy particular. Eh, sobre todo, además, me gustan eh, sus guiones, ¿no? porque él, él siempre se, se mete muy de lleno en, en sus guiones. Eh, y Yo recuerdo eh, Scarface, no El precio del poder, Brian De Palma, con... Con Oliver stone como elaborar este este guión que no es una película de terror pero bueno en, en sí ya el personaje <ríe> da para mucho uh -huh. eh, pero sí, Brian de palma pues pues un, uno de los grandes no uno, un, un gran clásico sobre todo porque se inmiscuye mucho en lo que es el, el, el guión de la propia de la propia película a mí personalmente por ejemplo me gusta mucho john carpenter Ajá. John carpenter a mí me, me, me encanta me apasiona y yo desde aquí también recomendaría la cosa ¿eh? como una película que, que está muy bien claro por supuesto Pues, eh, Miquel, eh, ¿más recomendaciones? Si queda alguna. Sí, bueno, quedan muchísimas. Podríamos estar aquí hablando horas. A mí me gusta mucho también el cine japonés. Hace poco volví a ver El Ojo, de Eye. Uh -huh. Y, bueno, el cine japonés es, es apasionante y, y está muy bien Ringu, uh -huh. ese, ese gran clásico que luego llegaría como de Ring. Y, bueno, pues mmm, lo que comentaba al, al principio, para las personas... Un poco eh, Celebrando este día en, en tono familiar Y con niños pues de entre 6 y 10 años eh, Yo recomendaría pues Que volvamos a los años 80 Recuperemos esas películas para niños Que ya desafor desafortunadamente Pues ya no, no, no se ven Apenas eh, eh, las podemos ver hoy en día la, la, En las carteleras Es una pena ¿eh? que, que no podamos disfrutar Con nuestros hijos eh, actualmente De películas de miedo Enfocadas hacia ellos Si bien algunas siempre hay Hay una recientemente de Tim Burton Que, que ahora mismo está aquí bueno, que, que tiene siempre ese tono eh, gótico que, que siempre está muy bien Pero por ejemplo yo recomendaría mmm, disfrazarme incluso con, con los niños o con sobrinos o hijos eh, Y preparar un buen, buen bol de palomitas Unas pizzas incluso Y disfrutar de películas De los años 80 recuperarlas Porque ellos las disfrutan como nosotros la disfrutamos en su día, ¿no? Yo pues recuerdo ahora mismo pues podríamos aderezar un poco un plato con un cóctel cinematográfico y recomendar alguna película para ver en compañía de los más pequeños. Por ejemplo, eh Tim Wolf, ¿eh? ¿Quién no recuerda Michael J. Fox, año 65, pues en una película en el que se convierte en hombre lobo y, y juega baloncesto. y bueno, Son películas así muy festivas en que los niños disfrutan mucho porque ya ven como la figura del hombre lobo no como algo terrorífico y, y que les cause miedo y que luego sueñen con él, sino como una persona que interactúa con los seres humanos, se convierte en hombre lobo, juega baloncesto y encima ganan. ¿no? Entonces, bueno, son películas festivas en las que hay coreografías y, y buena dosis de humor. Ella tiene razón, eres una bestia. baile. Otra película que yo recuerdo es de Monster Squad, que es una peli de un par años después, del 87, que es, aquí, bueno, llegó como una pandilla alucinante, es una película de niños, en el que un grupo de niños, una, un grupo de amigos, pues eh, tendrán que hacer frente a, a diversos personajes como Hombres Lobo, Contes Drácula, etcétera, y, y por supuesto que los niños van a disfrutar mucho con este tipo de películas, viendo el, el, el, el terror, Con, con ese miedo como elemento porque el miedo es, es un elemento de, de, de defensa ¿no? el, el, el miedo eh, genera eh, esto mismo ¿no? el, el elemento defensivo ante lo ante lo que no ante lo que desconocemos entonces al eh, acercarnos a estos seres eh, de, de sobrenaturales desde un punto de vista incluso, bueno, pues eh, de forma amena y, y jugando con ellos, disfrazándonos y demás yo creo que películas como estas son recomendables para los más pequeños para que se introduzcan en este, en este mundo de sueños que es, el, que es el cine entonces una pandilla alucinante, o por ejemplo Teen Wolf estas dos películas, viéndolas seguidas con los niños rodeados de, los nuestros, de nuestros queridos niños pues creo que es, es muy bonito, ¿no? Pues sí, lo es, desde luego. Eh, los Goonies, ¿eh? Los Goonies. Ah, ah los goonies. Sí, sí, sí. Un terror, entre el terror, la aventura o ambas cosas a la vez, ¿no? Que, sí, sí eh, efectivamente, terror, aventura, da un poco de miedo, pero luego se dan cuenta de que los monstruos no son tan lejanos ni tan sí. agresivos, sino que muchas veces pueden llegar a, ser, a ayudarnos a ser incluso amigos, ¿no? Uh -huh. Esto es lo lo curioso, ¿no? Esa pues, o sea, dualidad del bien y el mal. Pues, Miquel, tomamos nota de todo ello. ¿Qué le han hecho ustedes? ¿Qué ustedes? le han hecho en los ojos? Tiene los ojos de su padre ¿De qué habla usted? Los ojos de Gai son normales ¿Qué le han hecho ustedes? ¡Maníacos! Su padre es Satán, no Gai Salió del infierno y engendró un hijo de mujer mortal ¡Salve Satán! ¡Salve Satán! Satanás es su padre su nombre por último otra vez con mi egoísmo Roman Polanski La semilla del diablo 1968 sí. eso marcó un hito ¿no? en, el, en lo que sería sí. el cine a partir de entonces sí, sí. ¿no? Mira, pues hablando de La semilla del diablo de Roman Polanski, otra película de Roman Polanski que a mí me encanta, que es otra de mis preferidas, junto al final de la escalera. Eh, al final de la escalera es mi, bueno, yo diría que es de mis, mis grandes películas preferidas, pero también hay otra película de Polanski que se llama El baile de los vampiros, que es una película también en tono un, humorístico, un, tiene un toque muy particular que yo recomendaría también que es El baile de los vampiros. Es una película de Roman Polanski, también muy, muy buena. Y Roman Polanski es que es un auténtico maestro. Y puede hacer tantas cosas, y tan variadas, y tan diferentes. Pero bueno, eh, Rosemary Baby, este bebé de Rosemary, esta semilla del diablo, pues es uno de los grandes iconos de, de, del cine, ¿no? Sí. Eh, también pues, recordamos otro otro icono, que en su día también fue un fracaso. Eh, de eh, con, con Jack Nicholson, que fue el resplandor, ¿eh? No sé Ajá. si... Sí. Entonces, pero aquí, claro, aquí ya se puso el manifiesto Fue, no, fue un fracaso comercial, pero se puso de manifiesto lo que fue la, el inicio de la Steadicam, ¿no? Este sistema uh -huh. de estabilizador de cámara que lo patentó Garrett Brown y que ahora, hoy en día, Garrett Brown, este cámara, eh, nos deleita con, con las... Bueno, él, él es el que lleva toda la, la producción y, y las cámaras que, que, la, que están en la propia Super Bowl. O sea, es uh -huh. un tipo que se ha hecho multimillonario, ¿no? Y comenzó con estas películas como El resplandor. De eh, ¿Tú crees que, que la culpa de que en España no funcionara tan bien fue por el doblaje, como dicen por ahí? o Bueno, el doblaje fue muy criticado, recordamos el doblaje con Verónica Forqué y, y, y el señor Joaquín Hinojosa, recuerdo el nombre Joaquín Hinojosa, por cierto, un hombre también denostado por este doblaje, pero un gran actor con numerosos premios en, en teatrales incluso, y lo que pasa es que solo se le recuerda por este, creo que... Eh, Piciazo, desa des desafortunado ticio, ¿eh? ¿no? doblaje, sí uh -huh. eh, Joaquín Hinojosa, bueno pues yo creo que hay que recordarlo por otras cosas que son lamentablemente desconocidas que no por este doblaje que no tal vez no fuera el más acertado pero bueno pues aquí tenemos a Jack Torrance y a, a Jack Nicholson haciendo un papel estelar ¿no? y, y ese niño con el triciclo por ese sí. por ese tapiz eh, eh, imposible no es... <risa> parece que estamos viéndola Para terminar, Miquel, eh, primero te agradecemos mucho que, que haya estado con nosotros porque, eh, bueno, sabemos que no es el día más más idóneo ni la hora, sabemos que tuvo obligaciones. ¿Nos puedes comentar las últimas tendencias en este tipo de cine en la actualidad? Sí, hay muchas tendencias. Por cierto, hablando del resplandor eh, y hablando de últimas tendencias, es que nunca, nunca, nunca pasa de moda Stanley Kubrick. Eh, un día habría que hablar de Stanley Kubrick, largo uh -huh. y tendido, siempre uh -huh. lo digo, y, y bueno, nunca se termina de hacer, pero un día un día habría que hablar de Stanley Kubrick porque Stanley Kubrick en sí es un personaje uh -huh. totalmente <ríe> apasionante. Eh, lo que me comentas, ¿no? Las últimas, tal vez, tendencias. Bueno, pues eh, tenemos eh, una amplia oferta eh, ahora mismo, eh, películas... ...pues como la que te decía... no ...esta de, de la posesión del origen del mal... ...luego tenemos también... Eh, ...la de esta de Abraham Lincoln... cazador de vampiros... ...es un tipo de cine muy efectista... Eh, ...muy visual muy tal vez poco profundo, que es lo que echamos de menos ¿no? pero bueno, al fin y al cabo hoy en día en la, en la cartelera pues tenemos pues no sé, pues películas ahora por ejemplo como la enésima Paranormal Activity ¿no? que ahora juega mucho con lo que son las webcams las estos sistemas de visión nocturna y que parece que, que todo está ocurriendo a tiempo real eh, aquello que se hizo también lo de la bruja de Blair en su, en su, sí. tí, en su tiempo ¿no? luego pues tenemos, no sé, pues eh, Silent Hill 2, creo que también salió por ahí en 3D, juega un poco también con lo visual con lo efectista Eh, y no sé, Atrapados en Chernóbil también, una película que juega también con esto de, de esta ciudad y de sus... Eh, bueno, lo que desencadenaría, ¿no? Aquel desastre nuclear, juega un poco con todo eso, ¿qué es lo que puede haber ahí? Eh, La maldición de Rockford, también niños de por medio, Uf, no sé, cantidad de películas en los que siempre los niños también ejercen un pues bueno, un, una cosa por ahí que, que produce inquietud, ¿no? Uh -huh. Y hablando de niños también, una película que recomiendo de hace unos pocos años que a mí me encantó, es Alta tensión, una, una película que me, que me gustó mucho, una película belga creo que es, y ap por, aparece por ahí eh, un niño al principio y uff, que te crea una inquietud terrible, ¿no? Una ch dos chicas en una casa, eh, empiezan a ocurrir diferentes cosas, tendrán que escapar, veremos esta película también que yo recomiendo... Y conoce a sus víctimas. ¡No! Alta tensión. No volveré a dejar que nadie se interponga entre nosotras. ¡Ah! No podrás escapar. Alta tensión, high tension, ¿no? Es una película muy buena de hace ya unos años, no sé, como cuatro o cinco años. Mm -hmm. Pero es una película europea también para variar que está que está muy bien pero bueno lo que es la cartelera pues eso eh, eh, The Devil inside encerrada para arma activity no sé bueno hay todo tipo de películas la senda incluso también eh, en el que podemos disfrutar del terror eh, siempre está ahí no Miuel navarro te seguiremos en la otra mirada no esta temporada también Sí, sí, ahí estaremos con el amigo Alejandro Sánchez del Olmo, un gran profesional, y ahí estaremos hablando no solo de, del cine en sí, sino también de, de ciertos reportajes que vamos haciendo, eh, un poco también trayendo lo insólito, ¿no? como reportero de lo insólito, con ciertos temas eh, un tanto, pues eso, eh, peculiares. Pues, Miquel, de verdad, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo, este, este en esta noche tan eh, complicada para todos, y, y bueno, te agradecemos de todo corazón, pues, Tanto en mi nombre como de la gente que aquí me acompaña, eh, que hayas participado en este especial Noche de Samhain. Eh, pues, buenas noches, eh, Miquel. Bueno, pues eh, muchísimas gracias a vosotros. Y como me dijo el propio Nais Shyamalan, ¿no?, de Sexto Sentido, me dijo, eh, pues, claro, yo había llegado a Madrid, para, estuve con él para verlo en, en bueno, un día inolvidable, y, y me dijo, eh, estás loco por venir desde hasta aquí para solo para verme, ¿no?, Y le digo, no, no, gracias a ti por hacernos a todos un poco más cuerdos. Entonces esta es una pequeña anécdota de, del gran eh, Nice y Amalan, ¿no? Y de esas películas que hace como sexto sentido, ¿verdad? Geniales. Pues muchísimas gracias, Miquel. Buenas noches. Venga, un abrazo, gracias. Misterio Directo. Se, seguimos en directo dos y 38 casi 39 minutos de la madrugada y estamos llegando a los momentos eh, que muchas veces esperan eh, en este caso la audiencia no sabe que en unos minutos estrenamos un relato de terror eh, que ha escrito josé manuel frías él no lo ha escuchado él lo ha escrito pero no lo ha escuchado eh, serán unos minutos Pero antes, eh, Jesús Ortega, buenas noches de nuevo, porque no hemos tenido tiempo casi de hablar, ¿verdad? Pues no, la verdad es que no mucho, pero la verdad es que esa incomunicación ha estado justificada con unos contenidos eh, la mar de interesantes. Esa conexión con los compañeros de Radio Guadalajara, Es eh, España eh, Radio, eh, creo que ha estado interesante. Nos siguen también algunos oyentes como Nueva Onda Radio Junquera, Yun eh, FM Radio Sol... Eh, varios canales de radio que siguen conectados con nosotros cuando eh, pasan 40 minutos de las 12 de la madrugada eh, Jesús eh, el tema de las mancias es complicado eh, quizá no haya sido el, el marco más adecuado para tratarlo ¿no? bueno quizá el cariz que ha tomado el, el debate en sus últimos momentos no tenga una justificación muy, muy debida con el tema de Halloween, yo sí que a lo mejor cogido con pinzas por el hecho de que Halloween se considere el día en el que el más allá entra en contacto con el más acá y sí que tenga que ver algo con el tema de, de la evidencia. Eh, pero bueno, yo creo que justificado o no ha sido un debate, en mi opinión claro está, un debate la mar de, de interesante. ambos Ambos polos han estado participativos, ninguno se ha se ha ocultado ningún tipo de retaguardia todos han estado poniendo las cartas sobre la mesa, y bueno yo creo que se ha propiciado un debate interesante con momentos tensos en algún, en algún punto, pero bueno como digo, in, interesante pero, pero, y que sabes, espero que... Tú sabes de Jesús que lo que a mí me preocupaba era el guión del programa, no y el horario establecido, que eso es lo que un poco se ha salido de lo que pretendíamos hacer esta noche, que estoy seguro que a mucha gente le va a gustar, que a casi todo el mundo le va a gustar pero quizá pues eh, bueno, esperaban otra cosa de un debate de Halloween cuando se había hablado de de manncia, cuando se había hablado de magia negra y bueno eh, yo destaco desde luego eh, la, la personalidad de, de mina ¿no? en el sentido de haberse entre comillas enfrentado eh, tanto a mis compañeros que han con que han participado como a, a mí mismo ¿no? porque hay cosas que uno tiene que saltar. Pero, bueno, eso también le, le honra en ese sentido, de que posiblemente defienda algo que, que ya cree que es así y que lo hace con buena fe. ¿Podría sí. ser o no? Bueno, Alberto, yo últimamente, bueno debido a un tema profesional más que nada, he estado hablando con, con investigadores reputados, gente muy curtida en estos campos, y yo me, me quedo con una frase promulgada principalmente por un programa de televisión muy conocido como es Redes, dirigido por Eduardo Punset, que dice que el cerebro no busca la verdad sino sobrevivir. Mm. Es decir, el cerebro se adapta a su propia realidad, a la realidad que, que nosotros mismos nos creamos y nos creemos. Eh, los residuos, los contextos paranormales en los cuales uno se cría y crece, son muy importantes a la hora de dar interpretaciones a esa realidad de ahí la frase de que el cerebro no busca la verdad sino sobrevivir sino confirmarse a sí mismo en su realidad y estar cómodo con ella por lo tanto el hecho de de lo que Mónica crea no se pone en ningún en ningún momento el que mienta, ni mucho menos desde luego, pero a, lo, a donde quiero llegar es que muchas veces, por ejemplo en los casos que que tenemos la oportunidad de investigar los testimonios, no se trata de que los testigos o los que afirman tener tales cualidades estén mintiendo, ellos lo creen y lo creen así, pero no por ello eh, es cierto, bien decía Juanjo en el debate que lo que hay que hacer es tratar de objetivar esos conocimientos, objetivar esos, esas facultades para que tengan pues, esa base sólida, esa base científica. Eh, pues muy bien, eh, si te parece Jesús comentámoslo que nos queda pendiente de esta noche todavía algunas sorpresas tendremos en un minuto el estreno de una recreación dramática de una obra eh, escrita dramática, como digo, eh, por José Manuel Frías después eh, nos iremos a un especial que no ha realizado el autor de Visiones de la Antigüedad que todos recuerdan de Expediente FDM eh, hablamos de Miguel Ángel Maca nos hará un resumen muy interesante de lo que son el origen, lo que ha sido la tradición que ha llevado a que un día como hoy se esté celebrando, en, tanto en países eh, casi subdesarrollados como en países eh, capitalistas como puede ser España, Europa, eh, Estados Unidos, eh, una fiesta tan eh, pagana como, como es eh, Halloween. Eh, encontraremos en ese dossier eh, el sentido profundo esta fiesta que hoy se celebra y por último haremos una experiencia en directo que no quiero que te la pierdas y como dije al principio, esa vela tiene que estar preparada para antes de despedir en eh, Misterio Directo comprobar si lo que va a ocurrir es cierto o no José Manuel Bueno, con lo de la vela me tienes intrigado o sea, voy a estar hasta el final del programa viendo eh, qué utilidad eh, le va a dar la, el público a esa vela, ¿no? por cierto, vela negra, blanca, da igual ¿eh? sí, da igual, da igual. <risa> eh, Jesús, eh, si te parece por nuestra parte te agradecemos mucho, primero que hayas participado en el guión del programa aunque no hemos oído un poquito de tiempo eh, muy agradecidos por los, los temas que ha aportado que, que bueno, te, yo creo que son originales, que han sido variados y nada, pues lo he dicho, muchas gracias y nos vemos pronto ¿no? por supuesto, gracias a vosotros un abrazo, un abrazo. Un abrazo. señores, las tres menos cuarto de la madrugada noche de Halloween hoy no hay hora noche de Samhain, o como la llamas Samain, Samain. Sí. Samain. Eh, noche samín eh, noche que nos separa como he dicho hace un minuto muchas sorpresas entre muchas otras el estreno que ahora traemos de una obra literaria de un pequeño relato de terror que quizá no tenga tanto que envidiar a obras tan reconocidas como la teteo y que por bueno. supuesto Ajá. es un maestro sí. inigualable claro, pero esto puede quedar un poquito cercano han participado gente muy importante podemos hablar de, de, de David Sentinella o sea, David Sentinella, María José Fernández, Mariano en fin, personas que, que han eh, aportado su voz yo no lo he oído todavía hay que decir que, que aunque llevo insistiendo desde, desde mucho antes de que se iniciara el programa eh, no me has dejado oírlo creo que quieres que sea una especie de sorpresa Y, y bueno, para mí la verdad es que es una ilusión tremenda el poder eh, oír eh, un, uno de mis relatos convertidos pues, en, en una dramatización, ¿no? porque aunque la gente me conoce más por el por el aspecto del ensayo, eh, eh, sí es cierto que yo llevo bastante tiempo escribiendo, guardando eh, material relacionado más con el campo de la narrativa, de la novela, de los relatos de terror. De hecho, lo primero que escribí en mi vida fue con ocho o nueve años, una pequeña eh, novelita, muy mala por cierto, eh, pero eh, me inicié precisamente en el campo de la novela. Y yo creo que además la influencia que, que ha tenido en mí, por ejemplo, autores como como Stephen King se puede ver eh, bastante clara en, en un relato como este, ¿no? Que es algo que, que no sé, de alguna manera... Eh lo hago muy frecuentemente, a mí me encanta escribir, me encanta casi, podría decir, rentabilizar mis sueños, porque eh, todas esas imágenes curiosas que, que durante la noche, en, en mitad del sueño, eh, eh, aparecen por mi mente, la, las convierto luego en, en relatos, ¿no? Y este concretamente, el que, el que vamos a oír a, a continuación, yo creo que es uno de esos eh, relatos de un terror casi obsesivo, de un terror psicológico, eh, y que tiene como, como protagonista una persona que, que bueno, durante todas su vida, como ahora se verá, eh, lo ha pasado bastante mal y finalmente eso se ve eh, resuelto, se ve volcado en un suceso luctuoso bastante terrible. Una eh, eh, eh, sorpresa la participación de Daniel Sentinella, ¿sí? eh, un, aparte de ser, ¿sí? de, creo, uno de los redactores jefes de la revista de ¿sí? Nisma, ¿sí? Eh, ¿sí? se ha prestado, gracias a la impagable colaboración de María José Fernández, ¿sí? no. a realizar esta este relato, a pasar a audio, estas frases escritas en papel eh, yo te diría, antes de que comentes eh, de qué va el, el, en si sí la historia sí. te pido por favor que no lo comentes estrictamente sí. eh, en qué te pasa para se te ocurre es la misma pregunta que la hacía a Rodríguez hace unos minutos bueno, en el campo de la, de la narrativa eh... eh Yo creo que, que cualquier cosa que ocurra alrededor de un escritor es susceptible de convertirse en, en un relato, en una eh, novela, ¿no? Pero eh, eh, también a veces influye experiencias pasadas, también influye el hecho de, de soñar con determinadas cosas. Y, y bueno, esa mezcla, esa amalgama de, de sucesos que van ocurriendo en la vida de una persona, en este caso la mía, lo transmuto, lo convierto en relato en novela. ¿Título? Fotografía. Deja de mirarme. Sé que me está mirando. No para de hacerlo. Si hasta me doy cuenta de cómo sus ojos me siguen desde la fotografía que cuelga de la pared del salón. Su rostro entre las cuatro esquinas del marco de madera me observa con gesto uraño. Sí... Lo he sabido desde el momento en que encendí la luz, al llegar a casa tras el entierro. Después de depositar las llaves en el recibidor, me he sentado en mi sillón favorito. Míralo. Llega del sepelo y se sienta, en vez de llorar por la muerte de su madre. Presentarme en el sillón me he puesto a contemplar su imagen, aquella fotografía de plano corto. Quería saber si al verla de nuevo la echaría de menos. Entonces, entonces noté que me miraba fijamente, con esa mueca de asco tan típica en ella. ¿Asco? ¿O tal vez desprecio? Quizá todo sea producto de mi imaginación. No, no, no me encuentro bien. Hoy ha sido un día muy duro. He pasado gran parte de él en el venatorio para luego ver cómo enterraban a mi madre. Te habrás quedado a gusto, ¿verdad? He dicho que te calles de una vez. Pues no lo no ha hecho de menos ni un ápice. Sé que todos al verla metida en la caja con su cara recién maquillada, angelical, han pensado, pobre, mira qué carita con lo buena que era. <risa> y un carajo, era un demonio. Ahora me mira desde el cuadro. Pero, ¿qué delgada se le ve? ¿De cuánto es la fotografía? Creo que no tendrá ni un año. Dos años. Dos. Nunca te acuerdas de las cosas de tu madre. Bautita bruja. Toda una vida junto a ella y así me lo paga. Mentiroso. Yo soy la que ha estado toda una vida junto a ti y me lo pagas así. ¿Qué madre cuida a su hijo hasta los 50 años? Miente. ¡Ella miente! Yo no necesitaba que ella me cuidara. Muy al contrario. Yo quería tener una vida normal. Divertirme, casarme, tener hijos. Pero no, ella no quería que me fuera. Desde niño me ha tenido bien amarrado. ¿Yo? ¿Yo? ¿Y quién se metía en mi cama por las noches cuando pequeño? Porque tú decías que te matarías cortándote las venas cuando se fue papá. Por eso dormía contigo. Para vigilar que no lo hicieras. Porque no quería quedarme más solo aún. Pero, ¿por qué está tan delgada en la fotografía? Nunca ha sido una mujer holonda, pero tampoco tan escuálida de rostro. Hoy, cuando he estado junto a ella, he podido fijarme bien. Incluso he llegado a tocar sus carrillos con el dedo cuando nadie miraba, para saber por qué estaban tan inflados. Falsa larva. Era algodón. Le habían rellenado la boca como si fuera un peluche para que no se le hundiera. ¡Qué detalle! Con algodón o sin él no estaba tan delgada. Mostraba sus cejas ersotas, sus labios finos, su nariz un tanto aguileña y algunas arrugas borcando su cara, propio de sus ochenta años. —¡Ochenta dos! Después vino la parte más siniestra. Ver cómo el nicho la engullía de un solo bocado cuando los operarios introdujeron su caja mortuoria en el correspondiente hueco. No sé si avergonzarme por ello, pero en ese instante llegué a pensar que lo que había dentro del ataúd no era mi madre... ...sin un montón de problemas que quedarían desde ese momento... ...detrás de la modesta lápida. Tu hijo que nunca te olvidará, rezaba. Ya me encargaré de que así sea. ¿No tienes bastante con haber arruinado mi vida? Que aún muerta sigues atormentándome. A veces incluso comprendo que papá nos abandonará. Cuando niño lo dié por ello... Pero años después me di cuenta de que mi madre era una persona insoportable, egoísta. Y lo peor de todo, ella creía tener la razón. Se sentía la víctima. Quizá por ello, todo el daño que me hizo en vida no fue voluntario. Pero eso es aún peor. Porque si no eres consciente de lo que haces, nunca rectificas. Nunca pides perdón. ¿Pedirte perdón? Yo dado mi vida por ti. Sus ojos desde el cuadro siguen mirándome cada vez más cargados de odio. Me da la impresión de que su delgadez se acrecienta. Ahora veo cómo sus pómulos se marcan en la delgada piel. Fui yo el que dio la vida por ti, mamá. Sí, fui yo quien perdió la infancia y la juventud junto a ella evitando con su locura la llevara a cometer un desvarío tan grande como el de quitarse la vida Fui yo y que sin separarme de su lado lloraba escondido bajo una mesa cuando ella rompía la vajilla contra una pared maldeciendo a papá llamándolo adúltero a gritos sin siquiera saber si lo era lo era si me dejó fue para irse con otra la dejó porque no la soportaba quedé yo, encerrado en la misma casa con aquella bestia, con un ser repugnante que amenazaba con matarse si me iba a la calle a jugar con los amigos. Pero le obedecí, porque entonces era un niño y la quería. Cuando la miraba desde mi diminuta altura, veía un ser enorme que me había dado la vida, Aunque luego me asustaba cuando la veía golpear las paredes hasta hacer sangrar sus nudillos, o cuando desmenuzaba fotografías de papá con los dientes, con sus ojos casi vueltos hacia atrás, o cuando gritaba tanto que los vecinos llamaban a la policía. Cuando los agentes se marchaban, me agitaban el cabello. Tranquilo, campeón, ya pasó Pero, ¿qué son esas manchas? Su cara parece ahora surcada de pequeños borrones, como si estuviera enferma. Recuerdo que cuando tuve la robeola me pasó algo así. ¿Y quién estuvo a tu lado? Era tu obligación, mamá. Como la de cualquier madre o padre. Pero, ¿qué, qué puedo decir yo si nunca he tenido hijos? ¿Cómo iba a tenerlos? Si por no tener no tuve ni novia... Nadie se fijaba en aquel pelele que con sus ya bien cumplidos 14 o 15 años... ...iba del brazo de su madre a todas partes. Cada vez que salía de casa, ella me acompañaba. ¿Cómo debe ser? Hay mucha lagarta suelta. No iba a dejar que te llevara una de ellas. ¡Ni siquiera pude tener amigos! Ni un solo amigo. Los pocos que empezaron siéndolo... Acabaron por cansarse de mi apego maternal. ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso preferirías que una de esas sinvergüenzas te separara de mí, de la que te dio la vida? No voy a contestarle, no. Me tiene harto. La ignoraré hasta que se canse de decirme veces. Pero ¿por qué ahora su rostro se está volviendo azulado, como si lo hubieran maquillado de extraña manera? ¿Y, y las manchas...? Un momento... Ahora las manchas parecen haber crecido... Pero no sólo eso... También se han hundido... Son como pequeños cráteres en su rostro... Ay, estoy empezando a asustarme... ¿Qué te ocurre, mamá? Sus ojos parecen atravesarme como espadas... ¿No sabes lo que me pasa? ¿De verdad no lo sabes? Estoy sudando a mares. Voy al cuarto de baño a mojarme el rostro. Al mirarme en el espejo, me doy cuenta de que debo estar enfermo. Debo tener fiebre. Me toco la frente y noto la alta temperatura. Desde luego he tenido días mejores. Me enjuago bien la cara con agua fresca que parece despejarme por un instante. Entonces, regreso al salón y de nuevo me dirijo al cuadro. Lo que veo me espanta. Una especie de espuma blanca parece salir de la boca y de la nariz de mi madre. Continúa mirándome. Si me muevo de sitio, ella me sigue con sus ojos, que ahora parecen hundidos y vacuos. Sí, mira lo que has hecho, hijo mío. ¡Deja de asustarme, por el amor de Dios! Salgo corriendo a mi habitación. Empiezo a rebuscar, temblando por los nervios, el revólver... ...aquel que compré una vez alegando mi deseo de practicar en una academia... ...cuando en realidad pensaba meterle una bala a mi madre entre ceja y ceja... ...aunque nunca me atreví a hacerlo. Lo sé... ...debería sentirme mal por reconocerlo... ...pero mi madre era un demonio. Regreso con el arma... ...casi se cae de mis manos al ver de nuevo el rostro de mi madre... El pelo se ha desprendido de su cabeza, que ahora se presenta absolutamente monda, a excepción de algún que otro mechón. El resto del cabello aparece salpicado por su blusa. Una blusa hasta hace un momento pulcra, pero que ahora aparenta haber estado revolcada en la tierra. Está sucia y con agujeros. Apunto la cara de mi madre. Ya estoy muerta, hijo. ¿Quieres terminar de arruinarme la vida, verdad? ¡Vieja del demonio! Sí, vieja del demonio. Nunca me ha dejado en paz. Cuando crecí estaba tan apegado a ella que no supe huir a tiempo. Pero entonces no podía contar la idea de abandonar a una anciana. Y malgasté hasta el último minuto de vida a su lado. Porque si quería salir a la calle... Ella controlaba mi horario, daba igual que yo tuviera veinte, treinta, cuarenta o cincuenta años, siempre a su lado, sin excepción, sin vida propia, sin poder trabajar, viviendo de su mísera pensión. Yo te di la vida, y así me lo agradeces. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Qué es eso que se mueve por el borde de sus heridas? ¡Esos son gusanos, mamá! Las manos empiezan a sudarme de tal manera que el revólver cae al suelo. Voy a mi habitación. Tiene, por cierto, un escritorio infantil y una estantería sobre la cama. Es una habitación de niño. Mi madre nunca quiso que la cambiara por otra. Decía que yo era su niño. Tomo de un cajón la cámara de fotos instantáneas. Con ella voy de nuevo al salón empiezo a tomar instantáneas de aquel espectáculo repugnante los gusanos parecen multiplicarse y se están comiendo su carne hago al menos diez fotografías que dejo sobre la mesa antes de que se revelen con la acción del aire allí quedan junto a la propia cámara recojo el revólver y me siento en el sillón he estado a punto de desplomarme en el suelo siento mareos empiezo a sollozar ¡Mamita! ¡Te están comiendo los gusanos! El revólver descansa sobre mis piernas. Sí, me están devorando dentro de mi caja. ¿Por qué lo hiciste, hijo? Yo te di la vida. Lo siento, mamá. Lo siento. Escondo mi rostro entre las manos que rápidamente se empapa de lágrimas. Estoy temblando. El llanto hace que me convulsione. Lo siento, mamita. No podía más. No podía más. Estaba desesperado, mamá. Quería vivir. ¡Vivir! Por entre los dedos veo la cara de mamá que me mira desde la fotografía de verdad me mira sus ojos son dos cuencas vacías y ya poco queda de su rostro es una calavera con piltrafas de carne ahora se me viene a la cabeza aquella pastilla la que desmenucé y eché en su bebida Mientras bebía aquel veneno insípido Me miraba con la habitual cara de odio ¿Por qué me olvidaba? Si no había parte de ella en 50 años Lo siento, mamita Llevo la boca del arma a mi sien derecha un esqueleto me observa desde el cuadro. pobre hombre no ha sabido soportar la muerte de su madre primero la madre y el día siguiente debían quererse mucho eso parece el inspector frunció los labios mientras contemplaba al huerto después levantó la vista al cuadro donde una anciana observaba la escena en fin que se lleven el cadáver al depósito cuando el inspector iba a retirarse se fijó en un montón de fotografías que descansaban sobre la mesa junto a una cámara fotográfica Sin mucho interés las extendió a lo largo del tablero eran 10 instantáneas del cuadro donde las 10 ancianas aparecían de idéntica manera al original con su ropa pulcra y sus rostros sonrosa rosa, rostro, rosa, rosa. ¿Por qué lo hiciste hijo yo tenía la vida estoy seguro y estoy seguro fotografía ha tenido una serie de participantes que por orden de aparición son los siguientes han intervenido en el papel principal david sentinella en el papel secundario maría josé fernández y luego mariano que ha realizado esos eh, dos papeles de inspector y subalterno un relato escrito por un servidor josé manuel frías y producido por alberto guzmán Tres siete minutos de la madrugada, eh, José Manuel Frías, no dejas de sorprendernos, eh, está claro que, bueno, si la intervención de gente como María José Fernández, sí. y en este caso especialmente de David Sentinella, eh, sería imposible que, que la gente captara lo que era el mensaje que, que este relato traía. Una vez más, eh, ¿algo que comentar? Bueno, me, me he sorprendido primero por por la actuación de, de estos personajes eh, fabulosos que han sabido dramatizar eh, lo que estaba en un papel escrito. No es fácil hacerlo y la verdad es que eh, ha sido una sorpresa bastante grata, no lo había escuchado hasta ahora. Y, y bueno, se han logrado convertir eh, un relato que, como decía, por escrito puede dar una impresión eh, muy diferente a... Eh, puede ser en el caso del audio... ...y en este caso la verdad es que ha sido... Un, un, ...una conversión maravillosa. Seguimos en esta noche de Halloween... ...esta noche de St. ...una noche mágica... ...una noche donde los muertos... ...tienen libertad... ...para adentrarse en las viviendas... ...de las personas que ellos crean conveniente, por eso se ponen calabazas, para ahuyentarlos. ¿Tú has puesto calabaza esa noche? No, porque yo no los ahuyento, yo dejo que, que se acerquen, que me cuenten historias al oído, eh, para luego eh, convertirlas en, en relatos José Manuel Frías, tan misterioso como siempre, gracias por tu aportación, buenas noches, porque nos vamos ahora a escuchar el origen, de esta eh, leyenda, de esta no leyenda, de esta tradición pagana eh, de la mano de nuestro compañero de Force el Misterio, eh, Miguel Ángel Maca. Noche de Halloween Misterio directo Misterio directo Misterio directo Misterio directo, Misterio directo. Lugnasab. en estos nombres casi olvidados se encierra la tradición de las fiestas celtas los cuatro forman un calendario nacido bajo el influjo de los astros regulado por el ritmo de las estaciones Involve anunciaba la llegada de la primavera era una fiesta que alejaba las influencias maléficas y el mal de ojo Beltáin era una fiesta asociada a la luz que se celebraba entre finales de abril y principios de mayo ...era el mejor momento... ...para contraer matrimonio... ...Lumna Sack se celebraba en mitad del verano... ...y se organizaba la gran reunión anual de las tribus... ...por último Samaín... ...puede que la celebración más importante... ...la que marcaba el inicio del largo y frio invierno... ...indicaba que era el momento... ...de guardar el ganado... ...con motivo de su celebración... ...se cerraban pactos y se reunían los tribunales... ...era la ocasión perfecta para ofrecer banquetes... ...danzas y juegos el protagonista principal era el fuego elemento purificador que se utilizaba para alejar el mal las enfermedades y las desventuras desgracias que amenazaban a toda la comunidad para los extranjeros Samaim no iba más allá de una celebración pero para el pueblo celta para los que conocían un rito sagrado dentro del acontecimiento popular representaba algo más que el fin de una estación y el comienzo de otra era el momento de enterrar lo peor de la vida para comenzar otra nueva los celtas hacían gala de una religiosidad muy fuerte que se expresaba a través del contacto con la naturaleza en los bosques y a lo largo de los cauces de los ríos o entre los árboles sagrados para los celtas la naturaleza era la gran madre de todos los seres vivos los celtas creían que los barrancos estaban poblados de misteriosas presencias como elfos y trasgos las fuerzas de la creación podían tener un doble origen ...o bien procedían del cielo... ...o bien se originaban en el regazo de la tierra... ...por este motivo se prestaba gran atención a los relámpagos... ...generadores de fuego... ...manifestación de energía positiva... ...y sacudía a zonas elevadas... ...para admirar la bóveda estrellada... ...y conocer presagios sobre el futuro... ...también se descendía a las cuevas... ...para contemplar los misterios del mundo subterráneo... ...que emanaban de las vísceras de la tierra... ...aquí reside el verdadero espíritu de los celtas... ...su secreto en de la comunión con los fenómenos naturales y el respeto por la creación. Necesito muerdago, hierbas, raíces y flores silvestres. El druida ya está de vuelta. Dice que necesita una marmita. ¡Venga la marmita! cuando hablamos de fiestas celtas como Samaim automáticamente nos vienen a la cabeza unos personajes de vital importancia en su cultura los druidas desgraciadamente nunca se afronta el tema con seriedad y sin prejuicios para escapar del aspecto meramente mistérico y arcano de la religión celta los druidas por interés de los conquistadores fueron relegados al rango de brujos que manipulaban calderos y elaboraban pócimas mágicas ...algunos de sus enemigos, en cambio... ...les valoraron en su justa medida... ...según Plinio el Viejo... ...la palabra druida reflejaba el culto... ...que éstos reservaban a las encinas... ...los druidas eran los conocedores de las encinas... ...o más genéricamente... ...los hombres de la encina... ...tenían el monopolio de lo sobrenatural... ...según César... ...se interesaban por el culto... ...se ocupaban de los sacrificios públicos y privados... ...interpretaban asuntos relacionados con la religión... A su alrededor se reunían gran número de jóvenes y les tenían en gran consideración. Tal era su orden en la sociedad que decidían casi todos los litigios, establecían penas y compensaciones y eran responsables de la educación de los adolescentes quienes aprendían cuestiones acerca de los astros y de sus movimientos, de la grandeza del mundo y de la tierra, de la naturaleza y de la esencia y el poder de los dioses. Estrabón sostenía que los druidas tenían conocimiento de las doctrinas pitagóricas de la inmortalidad del alma. Dominaban la astronomía que les permitía elaborar calendarios y sabían determinar las coordenadas necesarias para la construcción de templos, tumbas y santuarios orientados astronómicamente. Los druidas fueron aniquilados por Nerón, siguiendo las campañas emprendidas por sus antecesores Tiberio y Claudio los bosques sagrados fueron arrasados para terminar con las supersticiones mujeres, animales y niños fueron masacrados los campos devastados y las aldeas saqueadas el druidismo fue reducido a la nada <risa> es una bruja oh. tenían razón siempre la tienen Nancy sal de la cama vámonos ella también es bruja ¿sólo estás enamorado de ella porque te hizo un hechizo? No. Sí, triste, pero cierto. Por eso estoy yo aquí, para ayudarte a olvidarla. ¿Y a ti qué te importa? Nancy, sal de la cama, ya es suficiente. Le has dado un susto de muerte, ahora vámonos. No, tiene que pagarlo. Estás ¿Celosa? ¿Celosa? ¿Celosa? ¡Tú ni siquiera existes para mí! ¡No existes! Tú no eres nada Eres una mierda ¡Es lo que eres! Solo conoces un modo de tratar a las mujeres Y es tratarlas como putas ¡Solo como putas! ¡Y eso se acabó! ¿Me comprendes? ¿Verdad que me comprendes? Lo siento ¡Lo siente! ¡Oh, lo siente! ¡Lo siente, lo siente, lo siente! ¡Lo siente, lo siente! ¡Y una mierda lo siente! En este escenario rodeado de misterio aparecieron otras actrices vinculadas al imaginario pagano depositarias de las reglas ancestrales las brujas las víctimas de la ignorancia y de la superstición unidas de por vida a Samaín su figura fue interpretada como encarnación del mal fueron perseguidas la antropología ha arrojado luz sobre el hecho de que la brujería no es otra cosa que una de las numerosas formas de persistencia de cultos precristianos y particularmente de creencias celtas las brujas eran poseedoras de la sabiduría típica de los druidas fueron acusadas de desencadenar tempestades y de invocar la furia de los elementos naturales de comunicarse con divinidades ocultas y de fabricar filtros prodigiosos capaces de curar o de matar, utilizando hierbas mágicas cuando la iglesia comenzó el proceso de cristianización, trató de borrar por completo cualquier traza de paganismo como por ejemplo Samaín relacionado con el satanismo y la brujería. El empeño fue especial en el contexto rural. Monjes y evangelizadores trasladaron las tradiciones del paganismo al cristianismo. La fiesta de Samaín se convirtió en la de todos los santos, dedicándose el día siguiente a la celebración de los difuntos. ¿Por qué los cristianos estaban tan preocupados? El año celta comenzaba con Samaín, entre finales de octubre y principios de noviembre con ocasión de esta fiesta los celtas encendían hogueras para sentarse en torno a ellas y hacer rituales adivinatorios el fuego era considerado como el catalizador universal de energías positivas siendo Samaim el verdadero día de año nuevo las hogueras sagradas debían extender su influencia benéfica a lo largo de 12 meses la fiesta de Samaim era considerada como un portal especialmente fácil de atravesar para ponerse en comunicación con lo sobrenatural ...para los celtas los espíritus estaban más en consonancia con el invierno que con el verano... ...Samaín era el momento óptimo para establecer contacto con el más allá... ...se correspondía con el actual 1 de noviembre... ...pero puesto que los celtas comenzaban a contar el día a partir de la puesta del sol... ...la auténtica fiesta comenzaba con la puesta del sol del día anterior... ...es decir, el 31 de octubre... ...con la oscuridad se desencadenaban las fuerzas mágicas... Durante la noche los espíritus podían volver a sus hogares... ...para calentarse y recrearse de cara al largo invierno. Los celtas creían en un tránsito de un estadio de conocimiento y conciencia... ...a otro distinto que se alcanzaba a través de la iniciación. La muerte era el cese del equilibrio entre los elementos. El cuerpo del difunto entraba en el mundo del invisible... ...manteniendo la memoria de su existencia terrenal. En algunos momentos del año, como en Samaín... Podía entrar en contacto con los vivos. Después el recuerdo se debilitaba hasta el olvido absoluto, que abría la mortalidad o de nuevo al mundo físico. En Samaín se fundían ritos propiciatorios, prácticas mágicas y culto a los muertos. La de Samaín era la noche más larga y más alegre del año. Era una fiesta de paz de amistad. este podría ser el resumen del origen de Samaim desde el punto de vista histórico el legado del pueblo celta que como todos los pueblos antiguos regulaban el ritmo de la vida siguiendo un complejo almanaque elaborado por los druidas basándose en la observación de los fenómenos celestes y de la alternancia de las estaciones pero Samaim es algo más ...actualmente en la noche del 31 de octubre... ...se celebra en Estados Unidos... ...en el mundo anglosajón y cada vez más en Europa... ...Halloween... ...la noche de las brujas... ...truco o trato es el grito de guerra... ...el símbolo de la fiesta es una calabaza vacía tallada... ...formando una cara llena de velas... ...su origen es incierto... ...y puede venir de una práctica atribuida a las brujas... ...consistente en colgar los cráneos de víctimas... Eh, ...humanas adornadas con velas en las cuencas de los ojos y nariz... ...o de una antigua leyenda irlandesa... ...que habla de Jack, el del farol. Samhain no es una tradición que ha superado el paso del tiempo... ...es la tradición que ha vencido intentos de aniquilación. Samhain es leyenda, equilibrio, ilusión y concordia. Samhain es la imagen de unas mujeres lanzando en torno a una fogata... ...libres, contentas, orgullosas de su condición... Samaim es la respuesta a eternas preguntas. ¿Existe algo más allá de la muerte? ¿Pueden volver a sus hogares los que partieron al último viaje? Esta noche tenemos la oportunidad de encontrar la respuesta, de arriesgarse. Enciende una vela para iluminar como un faro el camino de los que están al otro lado. Abre las puertas de tu corazón y deja que suceda. Coloca sobre la mesa de casa comida y bebida para tus muertos y comprueba al amanecer, asombrado, como los celtas hace 3000 años que desaparecen Samaim la fiesta pagana de brujas, espíritus y fantasmas el cambio de estación el final como principio también es posible en las personas ese accidente de ahí delante si sí. una señora ha muerto Dios mío, ¿puedes verla? Sí. ¿Dónde está? Está junto a mi ventanilla. Misterio Directo. Noche de Halloween. Noche de Halloween. Misterio Directo. las 3 y minutos de la madrugada y seguimos aquí celebrando esta noche mágica de Halloween esa noche mágica que ha pasado a la posteridad y que día a día está acaparando más más la atención de la gente hemos escuchado un relato innovador de nuestro compañero José Manuel Frías eh, con esa voz inconfundible de David Sentinella y tenemos ya para terminar y con esto damos por finalizada la noche un relato de Teo Rodríguez una experiencia que vamos a realizar en vivo todos los que aquí en los estudios nos encontramos y esperamos que también aquellos que estáis escuchándonos preparad la vela, esa vela de la que hablamos al principio del programa porque eh, cosas pueden ocurrir hasta aquí llegó Misterio Directo Noche de Halloween Muchas gracias y seguir con nosotros cinco minutos más, porque posiblemente aquí venga lo mejor de la noche. ¿Todo listo? ¿Tienes la vela? Sé que es la primera vez que vamos a hacer juntos esto, pero es algo que debemos hacer. Es normal que te hagas preguntas. Que veas todo esto algo extraño. Pero hazme caso. Es necesario. Adelante, ya puedes encenderla. Venga, sin miedo, enciéndela. Bien. Eso es. Ahora solo queda esperar un poco. Esperar a que la vela nos hable. Presta mucha atención. Lo que te voy a decir es fundamental. Una regla básica. Una vez encendida la vela... ...debes dejar que se consuma sola... Jamás debe ser apagada antes. Si esto ocurriera. En fin. La vela encendida ha quedado claro. Perdona. Sabía que ibas a reaccionar así. No, no, no te asustes. Por eso no te he comentado nada antes. No debes preocuparte mientras la llama siga encendida ellos no podrán hacerte nada porque mientras la vela continúe prendida no podrán verte digamos aunque sea contradictorio que es la luz que nos hace invisibles la luz que a ellos también hace invisibles es algo a lo que te irás acostumbrando con el tiempo. Eh, no pongas esa cara. ¿Qué te extraña? Que te hable de ellos. ¿De verdad piensas que estamos solos? Sería absurdo pensarlo. ¿Has oído eso? Sí. Están aquí ¿Lo sientes? Es como un ligero escalofrío Que acaricia suavemente tu espalda Sí, ¿verdad? Incluso dicen que la temperatura baja En cuestión de segundos Pero la sensación va más allá Que un simple tengo frío Tú lo tienes Quizás no, qué tontería. ¿Cómo vas a tener frío? Es su presencia lo que sientes, sin darte cuenta. Aunque no los veas, estás compartiendo esta misma casa con ellos. Tu casa, porque esta es tu casa. Tampoco olvides esto. Mira la vela. ¿Ves cómo la llama se zarandea de un lado a otro? Ella nos habla Ella nos está diciendo que justo en este momento No estamos solos Tranquilidad Que no va a pasar nada Mira, presta atención No te muevas, quédate quieto ¿Ves la llama? Ha dejado de moverse ¿Sabes lo que significa? Nos está advirtiendo En unos segundos alguien más Estará junto a nosotros en esta misma habitación No te muevas No, no te muevas Mientras la vela esté encendida no puede pasar nada ya oh, ya llega ya está aquí cariño te he dicho mil veces que no dejes velas encendidas como tengo que decirlo no puedes apagar la vela tranquilo, tranquilo no grites Ellos no entienden lo que dices. Pero es que ha apagado la vela, no la puede apagar. Vale, vale. La encendemos de nuevo. ¿Pasa qué pasa? ¿Qué pasa? Había un niño ahí mismo sentado y un señor sentado en la cama y estaban aquí, aquí mismo. Pero pero qué estás diciendo? Ahí, ¿Qué estás diciendo? Justo ahí he apagado la vela justo al lado ya, había venga, un niño. tranquila, tranquila, vale, Silvia, tranquila, venga. Ya está, Cariño, cariño, tranquila. Oye, mira, la vela. Está entendida. No, no, no, no, Te juro que he apagado esa vela, te lo juro y he visto a un niño con un señor mayor, Venga, estaban vale, ahí, va vale, que vale, estaban vale, ahí. Vale, <ríe> ya vamos. Vamos. Eduardo, debes aprender de todo esto. Llegará un momento en el que sea algo normal. Al menos para ti. Porque ya has visto cómo puede reaccionar uno de ellos. ¿Pueden vernos? No, ahora no La vela está encendida Y no solo esta Hay muchas más En otras habitaciones En otras casas ¿Y también hay otros como nosotros? Claro que sí, pequeño Hay tantos como velas encendidas Y todos Esperando que alguien apague su llama Y justo en ese momento Cruzaremos al otro lado Un niño dice No apagues la vela Misterio directo con Alberto Guzmán con Alberto Guzmán. Las no leyendas urbanas, sinfonías, casas encantadas. Misterio directo con Alberto Guzmán, con Alberto Guzmán.